Thank <laughs> séptimo. Me entero de la profesión de mi vecino. Al día siguiente hice mis visitas con gran apresuramiento. Mi única excusa es que no tenía casos graves que atender. Al regresar, Caroline salió al vestíbulo para decirme en un, con un nervioso susurro. Flora Atruitt está aquí. ¿Qué? Disimulé mi sorpresa lo mejor que pude. Está ansiosa por verte y hace media hora que espera. Flora estaba sentada en el sofá al lado de la ventana de nuestro saloncito. Vestida de negro, se retorcía nerviosamente las manos. Al ver su rostro me sentí conmovido. Estaba blanco como el papel, pero cuando habló lo hizo con la misma serenidad y decisión que de costumbre. Doctor Sepa, he venido a pedirle que me ayude. Desde luego, cuente con ello, querida, contestó Carolyn. No creo que Flora deseara la presencia de mi hermana durante nuestra entrevista. Estoy seguro de que hubiera preferido hablarme a solas, pero también deseaba no perder tiempo e hizo de tripas corazón. Deseo que me acompañe a los alerces. A los alerces, dije sorprendido para ver a ese extraño hombrecillo, exclamó Caroline. Sí, ya saben ustedes quién es, ¿verdad? Pensamos, dije, que puede ser un peluquero retirado de los negocios. Los ojos azules de Flora se abrieron desmesuradamente. Pero si es Hércules Poirot. Ya sabe usted a quién me refiero, al detective privado. Dicen que ha hecho cosas maravillosas, como los detectives de las novelas. Se retiró hace un año y ha venido a vivir aquí. Mi tío sabía quién era, pero prometió no decirlo a nadie, porque Monsieur Poirot deseaba vivir tranquilamente sin que la gente le molestara. Así, su profesión es la de detective, dije lentamente. ¿Habrá usted oído hablar de él? Soy un viejo fósil. Sí de creer en lo que dice Caroline, pero he oído hablar de él. —Es extraordinario —exclamó Caroline. Ignoro a qué se refería, tal vez a su fracaso para descubrir la verdad. —¿Quiere usted ir a verle? —pregunté lentamente. —¿Para qué? —Para que investigue este crimen, desde luego —dijo Caroline secamente. —No seas estúpido, James. —No soy estúpido, pero Caroline no comprende siempre a qué me refiero. —¿No tiene usted confianza en el inspector Davis? continúe. —Claro que no —exclamó Caroline. —Yo tampoco. No parecía, sino que era el tío de Caroline quien había sido asesinado. —¿Cómo sabe usted que aceptaría el caso? Recuerde que se ha retirado del servicio activo. «Ahí está la dificultad», contestó sencillamente Flora. «He de convencerle». «¿Está usted segura de obrar bien?», añadí con grave entonación. «Desde luego que sí», exclamó mi hermana. «La acompañaré si quiere». «Prefiero que el doctor venga conmigo. Si a usted le da igual, mi sépara», rogó Flora. La muchacha... Conoce el valor de la franqueza en algunas ocasiones. Toda alusión encubierta hubiera sido hecha en vano a Caroline. Verá usted, explicó, empleando el tacto después de la franqueza. Mr. Seppard es médico. Ha descubierto el cuerpo y podrá dar toda clase de detalles a Monsieur Poagot. Comprendo, comprendo asintió Carolina regañarientes. Yo me paseaba por la estancia. Flora, hablé gravemente. Déjese guiar por mí. Le aconsejo que no meta a ese detective en el caso. Flora se puso en pie de un salto y sus mejillas se arrebolaron. Sé por qué lo dice usted, Scampo, pero precisamente por ese motivo... Estoy ansiosa de ir a verle. Usted tiene miedo, pero yo no. Conozco a Ralph mejor que usted. Ralph, dijo Caroline. ¿Qué tiene Ralph que ver con todo esto? Ninguno de nosotros le hizo caso. Ralph, puede ser débil, continuó Flora. Puede haber cometido locuras en el pasado, acciones muy feas, pero no mataría a nadie. —No, no —exclamé—, no he pensado nunca en él. —Entonces, ¿por qué fue usted a los tres jabalíes anoche? —preguntó Flora. —Al volver a su casa después de ser encontrado el cuerpo de mi tío. Callé momentáneamente. Había esperado que mi visita quedara ignorada. —¿Cómo lo sabe usted? —repliqué al cabo de unos segundos—. —He ido a la posada esta mañana —dijo Flora. —Los criados me habían dicho que Ralph estaba allí. Le interrumpí. —¿Ignoraba usted que estuviera en King's Sabbath? —Sí, y quedé asombrado. —No podía comprenderlo. Fui a la fonda y pregunté por él. Me dijeron lo que supongo le referirían anoche. es decir, que salió a eso de las nueve y... no volvió. Sus ojos me miraron con desafío, y como si contestara algo que viera en los míos, exclamó. ¿Y por qué no puede haber ido? Allí donde le ha dado la gana. ¿Acaso haya regresado a Londres? Dejando su equipaje detrás de él, pregunté suavemente. Flora dio una ligera patada en el suelo. —Tanto da, y debe de haber una explicación muy plausible. —¿Por eso desea usted ver a Hércules Poagot? —No es preferible dejar las cosas como están. —La policía no sospecha de Ralph, recuérdelo. —Trabajan en otra dirección. —Pero, si precisamente sospechan de él, exclamó la muchacha. Un hombre ha llegado esta mañana de Cranchester, un tal inspector Raglan, individuo horrible, de mirada astuta y modales suntuosos. He sabido que ha estado en los tres jabalíes esta mañana antes que yo. Me han explicado su visita y las preguntas que ha hecho. Debe de creer que Ralph es el culpable. Si es así, la opinión ha cambiado desde anoche, dije lentamente. ¿No cree en la teoría de que Parker es el criminal? «Parker», dijo mi hermana encogiéndose de hombros. Flora dio un paso adelante y puso la mano sobre mi brazo. «Doctor Sembar, vamos inmediatamente a ver a Monsieur Poirot. Descubrirá la verdad». «Mi querida Flora», dije suavemente, cubriendo su mano con la mía. «¿Está usted segura de que es la verdad lo que deseamos?» La muchacha venido, inclinando la cabeza gravemente. Usted no está seguro, pero yo sí. Conozco a Ralph mejor que usted. Claro que él no lo ha hecho, afirmó Caroline, que había guardado silencio con la mayor dificultad. Ralph puede ser extravagante, pero es un buen muchacho. Sus modales son perfectos. Deseaba decirle a Caroline. ¡Qué buen número de asesinos poseen modales irreprochables! Pero la presencia de Flora me contuvo. Puesto que la muchacha estaba decidida, me había obligado a complacerla, y nos pusimos en camino inmediatamente, antes que mi hermana volviera de nuevo a espetarnos sus palabras favoritas. Por supuesto que... Una anciana, cuya cabeza desaparecía bajo un inmenso gorro bretón, Nos abrió la puerta de los alerces. Monsieur Poirot estaba en casa. Nos introdujo en un saloncito pulcro y ordenado, y al cabo de unos minutos de espera, mi amigo de la víspera se presentó ante nosotros. Monsieur le docteur, dijo sonriente. Mademoiselle, se inclinó ante Flora. Tal vez ha oído usted hablar, empecé diciendo, de la tragedia de anoche. Su rostro adquirió cierta gravedad. Sí, estoy enterado. Es una cosa horrible y ofrezco mi mayor simpatía a la señorita. ¿En qué puedo servirles? Misacruite, dice: desea que usted que… Que encuentre al asesino. Terminó Flora con su voz vibrante. Eh, comprendo, asintió el hombrecillo. Pero la policía se encargará de ello, ¿verdad? Pueden equivocarse, dijo Flora Están a punto de cometer un error, según creo Por favor, monsieur Pogot ¿No quiere usted ayudarnos? Si es cuestión de dinero Pogot levantó la mano No hablemos de eso, se lo ruego, mademoiselle No es que no me interese el dinero, pestañeó expresivamente El dinero significa mucho para mí ahora y siempre pero quiero que entienda algo claramente. Si me meto en este asunto, lo llevaré hasta el fin. El buen perro no abandona la pista, recuérdelo. Tal vez después de estas palabras, desee dejar el asunto al cuidado de la policía local. —Quiero saber la verdad —dijo Flora mirándole a los ojos. —¿Toda la verdad? —¿Toda la verdad? —Entonces acepto. —Y espero que no le pesará haber pronunciado esas palabras, Ahora, deme detalles. El doctor Seppard lo hará mejor que yo. Empecé una cuidadosa narración, incluyendo en la misma todos los hechos que acabo de relatar. Poirot escuchaba con atención intercalando una pregunta de cuando en cuando. Pero casi siempre en silencio, con los ojos fijos en el techo. Terminé mi historia con la partida del inspector y la mía de Fernley Park la noche anterior. Ahora exigió Flora cuando concluí, dígale lo de Ralph. Vacilé, pero su mirada imperiosa me instó a complacerlo. ¿Fue usted a la fonda, a los tres caballeros anoche al regresar a su casa? Preguntó Pagot cuando terminé mi relato. ¿Por qué? Me detuve un momento para elegir mis palabras con cuidado. Pensé que alguien debía informarle de la muerte de su tío. Se me ocurrió, después de salir de Ferning, que posiblemente nadie aparte de mí y de Mr. Aykroyd estaba enterado de su presencia en el pueblo. Poigot inclinó la cabeza. Es cierto, ese fue el único motivo que le llevó allí, ¿verdad? El único, dije algo secamente. No era para, como diría, tranquilizarle a usted respecto de ese... Genome, tranquilizarme. Creo, monsieur le docteur, que usted comprende muy bien lo que quiero decir, aunque pretenda que no. Me parece que hubiera sido un alivio para usted descubrir que el capitán Patton no se había movido de la fonda en toda la noche. Nada de eso, afirmé con voz breve. El detective me miró sacudiendo la cabeza gravemente. No tiene usted en mí la misma confianza que Miss Flora. Pero no importa. Lo que tenemos que estudiar es lo que sigue. El capitán Patton ha desaparecido en circunstancias que requieren una explicación. No quiero ocultarles que el asunto me parece grave. Sin embargo, puede haber una explicación muy sencilla. Es lo que digo, exclamó Flora. Poagot no dijo nada más sobre este atunto. En cambio, propuso una visita inmediata a la policía local. Creyó preferible que Flora volviese a su casa y que yo le acompañase para presentarle al funcionario encargado del caso. Llevamos el plan a cabo. Encontramos al inspector Davis frente a la delegación de policía y aparentemente preocupado. Le acompañaban el coronel Mel Goss, jefe de la policía, y otro hombre en quien después de la descripción de Flora No me fue difícil reconocer al inspector Raglan de Cranchester. Conozco bastante bien a Melgos y le presenté a Poagot explicándole la situación. El jefe de policía pareció dejado y el inspector Raglan exteriorizó un sentimiento de satisfacción al ver la contrariedad de su superior. El caso va a ser claro como el agua, dijo Raglan. No hay necesidad de que los aficionados vengan a entremeterse. Cualquier hombre un poco listo podía haberse dado cuenta de la situación anoche y no habríamos perdido doce horas. Lanzó una mirada vengativa al pobre Davis que la recibió impávido. La familia de Mr. Ackroyd debe desde luego hacer lo que crea conveniente, dijo el coronel Merlos, pero no podemos permitir que las investigaciones oficiales se vean entorpecidas de ningún modo. Conozco desde luego la gran reputación de Monsieur Poirot, añadió en tono cortés. Desgraciadamente, la policía no puede hacer propaganda, dijo Ragnar. Poirot fue quien salvó la situación. Es cierto que me he retirado del mundo, dijo. No tenía intención de volver a encargarme de un asunto y temo por encima de todo la publicidad. He de rogarles que en caso de que logre contribuir a la solución del misterio, no se mencione mi nombre. La expresión del inspector Raglan se suavizó ligeramente. He oído hablar de sus notables éxitos, observó el coronel, volviéndose más amable. He tenido mucha experiencia, dijo serenamente Poagot, pero la mayoría de mis éxitos han sido obtenidos con ayuda de la policía. Admiro vuestra policía inglesa. Si el inspector Raglan me permite asistirle, me sentiré a la vez honrado y halagado. La actitud del inspector se hizo todavía más conciliadora. El coronel Merros me llevó aparte. Según he oído decir, ese individuo ha hecho cosas notables, murmuró. Desde luego, no deseamos tener que llamar a Scotland Yard. Rackland parece seguro de sí, pero no sé si estoy de completo acuerdo con sus teorías. Verá usted, yo conozco a las partes interesadas mejor que él. —Ese hombre no parece buscar la gloria, ¿verdad? ¿Trabajaría con nosotros sin querer ocupar el primer puesto? —A la mayor gloria del inspector Raglan, contesté. —Bien, bien —replicó el coronel Melros en voz más alta. —Vamos a ponerle al corriente de los últimos detalles del caso, monsieur Poigot. —Gracias —dijo el detective—. Mi amigo el doctor Separat me ha dicho algo respecto a las sospechas que recaían sobre el mayordomo. «Esto es un desatino, dijo Raglan instantáneamente. «Esos criados de cierta categoría son tan susceptibles que obran de un modo sospechoso sin motivo alguno». «¿Las huellas digitales?», pregunté. «No se parecen en nada a las de Parker», se sonrió levemente y añadió. «Ni a las suyas ni a las de Mr. Raymond tampoco, doctor». —¿Y qué me dicen de las del capitán Ralph Patton? —preguntó tranquilamente Poagot. Despertó en mí cierta admiración secreta por su manera de coger el toro por las astas y vi asomar a los ojos del inspector una mirada de respeto. —Veo que no deja usted que la hierba le crezca debajo de los pies, monsieur Poagot. Será un verdadero placer trabajar con usted. Tomaremos las huellas digitales de ese joven tan pronto como demos con él. —No puedo menos de pensar que usted anda equivocado, inspector —dijo el coronel Melchor con calor. —Conozco a Ralph Patton desde que era un chiquillo. No se rebajaría nunca hasta matar. Tal vez repuso el inspector con voz serena. —¿Qué pruebas hay contra él, inquiry? Salió a las nueve anoche. Se le vio en los alrededores de Fenry Park a eso de las nueve y media. Desde entonces ha desaparecido. Se cree que se encontraba en una difícil situación pecuniaria. Tengo aquí un par de zapatos suyos, zapatos con suela de goma. Tenía dos pares casi exactamente iguales. Voy a compararlos ahora con esas huellas. El policía está cuidando de que nadie las toque. Vamos allá enseguida, dijo el coronel. Usted y Monsieur Poagot nos acompañarán, ¿verdad? Aceptamos y subimos todos al automóvil del coronel. El inspector estaba ansioso por comparar inmediatamente las huellas y pidió que se le dejara bajar ante el pabellón de la entrada del parque. A medio camino entre éste y la casa, un sendero llevaba a la terraza y a la ventana del despacho de Ackroyd. ¿Quiere usted ir con el inspector, Monsieur Poagot? preguntó el jefe de policía. ¿O prefiere examinar el despacho? Poigot escogió lo último. Parker nos abrió la puerta. Estaba sereno y se mostró lleno de deferencia. Parecía haberse repuesto de su pánico de la noche anterior. El coronel Merbos sacó una llave de su bolsillo y abriendo la puerta del recibidor pequeño, nos hizo entrar en el despacho. Excepto el cuerpo que se han llevado, Monsieur Poagot, el cuarto está exactamente igual que anoche. ¿Dónde fue encontrado el cadáver? ¿Aquí? Con toda la precisión posible, describí la posición de Acroy. El sillón continuaba delante del hogar. Poagot se le acercó y se sentó. ¿Dónde estaba la carta azul de que usted habla cuando dejó la habitación? Mr. Ackroyd lo había dejado en esta mesita a su derecha. Poigot movió la cabeza. Aparte de eso, ¿todo está en su sitio? Creo que sí. Coronel Melrose, ¿tendría usted la bondad de sentarse en este sillón un minuto? Gracias. Ahora, monsieur le doctor, hágame el favor de indicarme la posición de la daga. Así lo hice, mientras el hombrecillo permanecía en el umbral de la puerta. El puño de la daga era visible desde la puerta. Tanto usted como Parker pudieron verlo inmediatamente. Sí. Poagot se acercó a la ventana. Estaba encendida la luz eléctrica cuando descubrieron el cuerpo. Preguntó por encima del hombro. Asentí y me acerqué a él mientras estudiaba las huellas de la ventana. Las suelas de goma son del mismo tipo que las de los zapatos del capitán Ralph Patton, dijo, de pronto. Volvió entonces al centro de la habitación. Sus ojos recorrieron ésta, escudriñándolo todo. —¿Es usted buen observador, doctor Sepa? —preguntó finalmente. —Creo que sí —dije sorprendido. —Veo que había fuego en el hogar. Cuando usted echó la puerta abajo y encontró a Mr. Ackroyd muerto... —¿Cómo estaba ese fuego? ¿Bajo? —Solté una risita de mortificación—. No puedo decírselo, no me fijé. ¿Tal vez Mr. Raymond o el mayor Blunt? El hombrecillo movió la cabeza sonriendo levemente. Hay que proceder siempre con método. He cometido un error de juicio al hacerle esta pregunta. A cada hombre, su propia ciencia. ¿Podría usted darme los detalles del aspecto del paciente? Nada le escaparía en ese terreno. Si deseara información sobre los papeles de esa mesa, Mr. Raymond habría notado lo que había que ver... Para saber el estado del fuego, debo preguntar al hombre cuyo deber consiste en observar esta clase de cosas. Eh, —Con su permiso. Se acercó a la chimenea y apretó un timbre. Al cabo de un minuto o dos, Parker se presentó. —¿Han llamado, señores? —preguntó vacilando. —Entre, Parker —dijo el coronel malgroso. —Este caballero quiere preguntarle algo. Parker transfirió su respetuosa atención a Poirot. Parker, dijo el hombrecillo, cuando usted echó abajo la puerta con el doctor Separ anoche y encontró a su amo muerto, ¿cómo estaba el fuego? Parker contestó sin dilación. Muy bajo, señor, casi estaba apagado. Ya, ya, ya, ya, exclamó Poirot. La exclamación parecía triunfante. Continuó con estas palabras. «Mire usted en torno suyo, mi buen Parker. ¿Se encuentra esta habitación exactamente como estaba entonces?» El mayordomo lanzó una mirada circular que fue a posarse en las ventanas. «Las cortinas estaban corridas, señor, y la luz encendida. Poigot hizo un gesto de aprobación. «¿Nada más?» «Sí, señor». ...este sillón estaba algo más apartado... ...indicaba una enorme butaca llamada del abuelo... ...de alto respaldo... ...colocada a la izquierda de la puerta... ...entre ésta y la ventana. Acompaña un plano del cuarto... ...para mejor comprensión en que... ...puede verse el sillón en cuestión marcado con una X. Enséñeme cómo estaba, dijo Poagot. El mayordomo apartó el sillón unos dos palmos de la pared dándole media vuelta de modo que el asiento estuviera frente a la puerta. Voilà, es que, murmuró Poagot. «Me parece que nadie se sentaría en un sillón colocado de ese modo». «¿Quién volvió a ponerlo en su sitio? ¿Usted, amigo mío?» «No, señor», dijo Parker. «Estaba demasiado trastornado después de ver al amo. Poagot me miró. «¿Fue usted, doctor?» Negué con la cabeza. Volví a estar en su sitio cuando llegué con la policía, señor, añadió Parker. Estoy seguro de ello. Curioso, repitió Poagot. Raymond o Bloom pueden haberlo movido, sugerí. No tiene importancia. Ninguna, dijo Poagot. Por eso es tan interesante, añadió suavemente. Dispénsenme un minuto, dijo el coronel Meljos, saliendo del cuarto acompañado de Parker. ¿Cree usted que Parker dice la verdad? Pregunté. Respecto a Sillon, sí. En otras ocasiones lo ignoro. ¿Descubrirá usted, monsieur le docteur, si se encuentra ante otros casos como este, que todos tienen algo de común? ¿Y qué? Pregunté lleno de curiosidad. Todos los que andan mezclados en el asunto tienen algo que esconder. —¿Yo también? —pregunté sonriendo. Pagot me miró con atención. —Creo que sí —dijo lentamente—, pero ¿me ha dicho usted todo lo que sabía respecto al joven Patton? Se sonrió al ver mi confusión. —No tema usted, no insisto, porque me enteraré a su debido tiempo. Eh, quisiera que me hablara de sus métodos. Dije precipitadamente con el fin de disimular mi desconcierto. Por ejemplo, lo del fuego. Eso es muy sencillo. Usted dejó a Mr. Ackroyd a las nueve menos diez, ¿verdad? Sí, exactamente. La ventana estaba entonces cerrada y la puerta abierta. A las diez y cuarto, cuando se descubre el cuerpo, la puerta está cerrada y la ventana abierta. ¿Quién la ha abierto? Se deduce que únicamente Mr. Ackroyd ha podido hacerlo por uno de estos motivos, porque reinaba en el cuarto un calor insoportable. Pero, puesto que el fuego estaba bajo y la temperatura sufrió un descenso notable anoche, hay que descartar esa eventualidad, o porque dejó entrar a alguien por ese lado. Si admitió a alguien en esta forma, debe de tratarse de una persona a la que conocía muy bien ya que momentos antes había demostrado inquietud respecto a la misma ventana. Parece muy sencillo, dice. Todo es sencillo si se ordenan los hechos metódicamente. Lo que nos interesa ahora es el conocimiento de la persona que anoche se encontraba con él a las nueve y media. Todo tiende a demostrar que fue el individuo que se introdujo por la ventana y aunque Mr. Ackroyd fue visto más tarde y vivo todavía por Miss Flora, No podemos solventar el misterio hasta saber quién era esa visita. La ventana podía haber quedado abierta después que se fue, permitiendo al asesino introducirse en la estancia, o acaso la misma persona entrase otra vez. Aquí tenemos al coronel. El coronel Merros entraba muy animado. Finalmente hemos descubierto de dónde vino la llamada telefónica, dijo no fue desde aquí sino conectada con el doctor Seppar a las 10 y 15 anoche desde un teléfono público de la estación de King Shabbat y a las 10 y 23 el correo de la noche sale para Liverpool. Capítulo octavo. El inspector Raglan se muestra confiado. Nos miramos los unos a los otros. Hará usted pesquisas en la estación, desde luego, dije. Por supuesto, pero no confío mucho en los resultados. Ya sabe lo que es esta estación. En efecto, lo sabía. King Sabot es un pobrecito, pero su estación es un empalme importante. La mayoría de los grandes expresos se detienen allí se añaden o quitan vagones, se cambian unidades, etc. Hay dos o tres cabinas de teléfonos públicos. A esa hora de la noche, tres trenes locales llegan a corta distancia los unos de los otros para la correspondencia con el Expreso del Norte, que llega a las 10.19 y sale a las 10.23. La mayor animación reina en aquella hora y hay pocas probabilidades de que se note a una persona determinada que esté telefoneando subiendo al Expreso. —¿Por qué telefonear? —preguntó Melgos—. —Eso es lo que encuentro extraordinario. No tiene sentido común. Poirot colocó en debida forma un adorno de porcelana de una de las estanterías. —Tenga por seguro que hay un motivo —dijo por encima del hombro—. —¿Pero cuál? Cuando sepamos eso, lo sabremos todo. Este caso es curioso y muy interesante. Había algo indescriptible en su modo de pronunciar estas últimas palabras. Me pareció que consideraba el caso desde un ángulo especial, exclusivamente suyo, y no pude adivinar lo que veía. Fue hasta la ventana y permaneció allí mirando afuera. Dice usted que eran las nueve, doctor Seppard, cuando encontró al forastero delante de la verja. Hizo la pregunta sin volverse. Sí, contesté. Oí dar la hora en el reloj de la iglesia. ¿Cuánto tiempo necesitaría aquel individuo para llegar a la casa, a esta ventana, por ejemplo? Cinco minutos por la parte de afuera, dos o tres tan solo si hubiese tomado el sendero de la derecha de la avenida y venido en línea recta hacia acá. Para hacer eso, sería preciso que conociese el camino. ¿Cómo explicarme? ¿Significaría que había estado aquí antes, que conocía el terreno? Es verdad, exclamó el coronel Melrose. Sin duda sabremos si Mr. Ackroyd ha recibido extranjeros durante la semana pasada. El joven Raymond podrá decírnoslo, dice. O oh, quizá Parker, sugirió el coronel Melrose. O tout le añadió Poagot, sonriendo. El coronel Melrose fue en busca de Raymond y llamó una vez más a Parker. Melrose volvió casi inmediatamente acompañado del joven secretario a quien presentó a Poagot. Geoffrey Raymond estaba tan alegre y sereno como siempre. Pareció sorprendido y encantado ante la idea de conocer personalmente a Poagot. No tenía idea de que viviese usted entre nosotros de incógnito, Monsieur Poagot, dijo. Será un gran privilegio verle trabajar. Hola, ¿qué es eso? Poagot había estado hasta entonces en pie a la izquierda de la puerta. De pronto se apartó y vi que mientras le daba la espalda, debió apartar el sillón hasta colocarlo en la posición indicada por Parker. —¿Quiere usted que me sienta en el sillón mientras reconstruye la escena? —preguntó Raymond de buen humor. —¿Qué piensa usted hacer? —Mr. Raymond, este sillón se encontraba a sí mismo cuando se halló muerto a Mr. Agnew. Alguien volvió a ponerlo en su sitio. —¿Fue usted? —La contestación del secretario fue dada sin la menor vacilación. —No, no fui yo. —No recuerdo siquiera que estuviera en esa posición. Pero debe de ser así, puesto que lo dice. Otra persona lo habrá empujado. ¿Han destruido alguna huella al hacerlo? ¡Qué lástima! No tiene importancia, dijo el detective. Lo que deseo preguntarle es lo siguiente, Mr. Raymond. ¿Ha venido algún forastero a ver a Mr. Ackroyd durante esta última semana? El secretario reflexionó un minuto o dos arrugando el ceño... Y durante la pausa, Parker se presentó en respuesta a la llamada. No, dijo finalmente Raymond. No recuerdo a nadie. ¿Y usted, Parker? ¿De qué se trata, señor? ¿Vino algún extraño a ver a Mr. Ackroyd esta semana? El mayordomo reflexionó unos segundos. Vino un joven el miércoles, señor, dijo finalmente. Creo que era de la casa Curtis y Trot. Raymond hizo un gesto de impaciencia. No recuerdo, pero este caballero no se refiere a esa clase de extranjeros. Se volvió hacia Poagot. Mr. Acroyd pensaba comprar un dictáfono, explicó. Eso nos hubiera permitido hacer mucho más trabajo en menos tiempo. La firma en cuestión nos envió a su representante, pero no llegamos a un acuerdo. Mr. Acroyd no se decidió a comprarlo. Poagot miró al mayordomo. «¿Puede usted describirme a ese joven, mi buen Parker?» «Era rubio, señor, y de baja estatura, bien vestido, llevaba un traje azul marino. Un muchacho muy bien presentado, señor, para ser un sencillo empleado». Poagot se volvió hacia mí. «¿El hombre que usted vio ante la verja era alto, verdad, doctor?» «Sí, tendría un metro ochenta por lo menos». «No hay nada en eso, pues», declaró el belga. «Gracias, Parker». El mayordomo se dirigió a Raymond. Eh, «Mr. Hammond acaba de llegar, señor», dijo. «Desea saber si puede ser útil en algo y le gustaría hablar un momento con usted». «Voy enseguida», dijo el joven saliendo apresuradamente. Poagot miró al jefe de policía con una pregunta muda en la mirada. —Es el notario de la familia, M. Poirot —explicó el jefe. Mr. Raymond está muy atareado —murmuró Poirot. —Parece dirigente. —Creo que Mr. Ackroyd le consideraba como un secretario muy valioso. —Hace tiempo que está aquí. Eh, unos dos años. —Desempeñaba sus funciones concienzudamente. De eso estoy seguro. ¿Cómo se divierte? —¿Es aficionado al deporte? Los secretarios particulares no tienen mucho tiempo para esa clase de diversiones, dijo sonriendo el coronel. Creo que Raymond juega al golf y en verano al tenis. ¿No va a las carreras de caballos? No creo que le interese. Pagot asintió con la cabeza y pareció perder todo interés por el asunto. Lanzó una mirada circular al despacho. He visto lo que había que ver, me parece. Yo también recorrí con la vista la habitación. Si estas paredes pudiesen hablar, murmuré. Poagot movió la cabeza. No basta con una lengua, dijo. También deberían tener ojos y oídos. Pero no esté demasiado seguro de que estas... Sí, de que estas cosas inertes... Tocó ligeramente la estantería al hablar. Permanezcan siempre mudas. Me hablan a veces... Las sillas, las mesas, envían su mensaje. Se volvió hacia la puerta. ¿Qué mensaje exclamé? ¿Qué le han dicho hoy? Miró por encima del hombro y enarcó las cejas enigmáticamente. Una ventana abierta, dijo. Una puerta cerrada. Un sillón que ha cambiado de sitio. A las tres cosas dijo. ¿Por qué? y no encuentro contestación". Movió la cabeza, arqueó el pecho y se quedó mirándonos y pestañando. Tenía un aspecto sumamente ridículo y parecía convencido de su propia importancia. Me cruzó por la mente la duda de que no fuera en realidad tan buen detective como decían. ¿Acaso no sería debida su gran reputación a una serie de felices casualidades? Me parece que la misma idea saltó al coronel Melros que frunció las cejas. ¿Desea usted ver algo más, monsieur Poigot? Preguntó bruscamente. Tal vez tendrá usted la bondad de enseñarme la vitrina de la que fue cogida el arma. Después de lo cual no abusaré ya de su amabilidad. Fuimos al salón, pero por el camino... El policía detuvo al coronel y, tras cambiar con él unas palabras, este se excusó y nos dejó solos. Enseñé la vitrina a Poagot y, después de abrir y cerrar dos o tres veces la puerta, el detective abrió la ventana y salió a la terraza a donde le seguí. El inspector Raglan doblaba la esquina de la casa y se nos acercaba. Parecía satisfecho de sí. ¡Caramba! Monsieur Poagot dijo. Poco trabajo nos dará este asunto, lo siento. Un muchacho de esa edad echado a perder. Pagot cambió de expresión y habló con gran mesura. Temo que no voy a serle de gran utilidad en este caso. Otra vez será, añadió amablemente el inspector. Aunque no tenemos crímenes a diario en este tranquilo rinconcito del mundo. «Ha trabajado usted con una rapidez maravillosa», observó Poirot. «¿Cómo ha llegado a este resultado, si me es permitido preguntárselo?» «Por supuesto», dijo el inspector. «Ante todo, con método. Eso es lo que digo siempre. Método». «Ya», exclamó su interlocutor. «Esa también es mi contraseña. Método, orden y las pequeñas células grises». —¿Las células? —preguntó el inspector asombrado. —Las pequeñas células grises del cerebro —explicó el belga. —Desde luego. Supongo que todos las usamos. —Más o menos —murmuró Poagot. —Hay diferencia de calidad. Además, es preciso tener en cuenta la psicología de un crimen. Hay que estudiarla. —¡Caramba! —dijo el inspector. ¿Usted es partidario de esa teoría del psicoanálisis? Mire, yo soy un hombre sencillo. Yo estoy seguro de que Mrs. Raglan no estaría de acuerdo con esa afirmación, dijo Poagot, haciéndole una ligera reverencia. El inspector Raglan, un poco desconcertado, se inclinó. Usted no comprende, dijo. Dios mío, lo que hace la diferencia de idiomas. Le estoy contando cómo trabajo. Ante todo método, Mr. Ackroyd fue visto vivo todavía a las diez menos cuarto por su sobrina Miss Flora Ackroyd. Este es el hecho número uno, ¿verdad? Puesto que usted lo dice. Pues bien, así es. A las diez y media el doctor aquí presente dice que Mr. Ackroyd estaba muerto hacía media hora. ¿No es cierto, doctor? Ciertamente media hora o algo más. Muy bien. Eso nos da exactamente un cuarto de hora durante el cual tuvo que cometer ese crimen. He hecho una lista de todos los moradores de la casa, apuntando al lado de cada uno el lugar donde se encontraban y lo que hacían entre las 9.45 y las 10 de la noche. Alargó una hoja de papel a Poirot. La leí por encima del hombro de este. Decía como sigue en una letra clara y pulga. Mayor Blum, en la sala de billar con Mr. Raymond. Este último confirma el hecho. Mr. Raymond, sala de billar. Véase anteriormente. Mrs. Ackroyd, 9.45. Presenció el juego de billar. Se fue a la cama a las 9.55. Raymond y Blum la vieron subir por la escalera. Miss Ackroyd. Fue directamente del despacho de su tío a su cuarto del piso superior. Confirmado por Parker y la camarera Elsie Dale. Criados, Parker, fue directamente a la cocina. Confirmado por el ama de llaves, Miss Russell, que bajó a hablarle a las 9.47 y se estuvo allí por lo menos 10 minutos. Miss Russell, véase anteriormente. Habló a la camarera Elsie Dale a las 9.45. Úrsula Burme, camarera en su cuarto hasta las 9.55, luego en el comedor de la servidumbre. Mrs. Cooper, cocinera, en el comedor de la servidumbre. Elsie Dale, arriba en su dormitorio, vista por Miss Russell y Miss Flora Ackroyd. Mary Shrip, ayudante de la cocinera, en el comedor de la servidumbre. La cocinera lleva aquí siete años, la camarera dieciocho meses y Parker un año. Los demás son nuevos en la casa, excepto Parker, que resulta algo sospechoso. Todos parecen excelentes personas. Lista muy completa, dijo Poagot, devolviéndola a su propietario. Estoy seguro de que Parker no ha cometido el crimen. Añadió gravemente. Lo mismo dice mi hermana, interrumpí. Y acostumbra tener razón. Nadie hizo caso de mi exclamación. Esto descarta casi por completo a la servidumbre. Ahora llegamos a un detalle muy grave, continuó el inspector. La mujer que vive en el pabellón, Mary Black, corría las cortinas anoche cuando vio a Ralph Payton entrar por la verja y acercarse a la casa. ¿Estás segura de eso? Pregunté ansioso. Completamente segura. Le conoce muy bien de vista. Andaba con paso rápido y tomó el sendero de la derecha, que lleva en pocos minutos a la terraza. ¿A qué hora sería? preguntó Poagotín bávido. Exactamente las 9 y 25, dijo el inspector. Hubo un silencio. Al cabo de unos instantes, el inspector habló nuevamente. La cosa es clara como el agua. A las 9 y 25, el capitán Patton pasó por delante del pabellón. A las nueve y media aproximadamente, Mr. Geoffrey Raymond oyó a alguien pedir dinero que Mr. Ackroyd niega. ¿Qué ocurre luego? El capitán Patton se marcha por el mismo camino que ha seguido al venir por la ventana. Recorre la terraza encolerizado y desilusionado. Llega delante de la ventana abierta del salón. Digamos que eran entonces las diez menos cuarto. Miss Flora Ackroyd está dando las buenas noches a su tío. El mayor Blum, Mr. Raymond y Mrs. Ackroyd están en la sala de billar. El salón está vacío. Se introduce en la estancia, coge la daga de la vitrina y vuelve a la ventana del despacho. Se quita los zapatos, se desliza en el interior. Y no he de entrar en más detalles. Vuelve a salir y huye. No tiene el valor de regresar a la fonda. Se va a la estación, Telefonía desde allí. ¿Por qué? Dijo suavemente Poagot. Me sobresalté al oír la interrupción. El hombrecillo estaba inclinado hacia adelante y en sus ojos brillaba una luz extraña. El inspector Raglan se mostró desconcertado por la pregunta. Es difícil decir exactamente por qué lo hizo, dijo en fin. Los asesinos suelen hacer cosas asombrosas. ¿Lo sabría usted si estuviese en el cuerpo de policía? Los más hábiles cometen a veces errores estúpidos. Venga y le enseñaré las huellas. Le seguimos por la terraza hasta la ventana del despacho. Allí el policía enseñó los zapatos que le habían entregado en la fonda. El inspector los colocó sobre las huellas. Son idénticos, dijo en tono confidencial. Es decir, no son los zapatos que hicieron estas huellas, pues se fue con ellos. Este es un par absolutamente igual, pero más viejo. Vean cómo la goma está gastada. Mucha gente lleva zapatos con piezas de goma en la suela, dijo Poagot. Es verdad, contestó el inspector. No daría mucha importancia a las huellas si no fuera por los demás indicios. El capitán Ralph Patton es un joven muy alocado, dijo pensativamente Poagot. Ha dejado numerosas huellas de su presencia. Verá usted, explicó el inspector. Era una noche seca y hermosa. No dejó huellas en la terraza ni en el sendero en arenado, pero desgraciadamente para él hubo últimamente un escape de aguas al extremo del sendero. Mire usted aquí. Un estrecho sendero enarenado desembocaba en la terraza a pocos pasos. A unos cuantos metros de su extremo, el suelo estaba húmedo y zangoso. Más allá de aquel punto húmedo, se veían nuevamente huellas de pisadas, entre ellas las de los zapatos de suela de goma. Poagot, acompañado del inspector, siguió el sendero hasta cierta distancia. «¿Se ha fijado usted en las huellas de mujer?» Dijo de pronto. El inspector se echó a reír. «Desde luego, pero distintas mujeres han venido por aquí al igual que hombres. Es un atajo que se utiliza mucho. Sería tarea imposible clasificar esas huellas. Después de todo, las de la ventana son las únicas importantes». Poagot asintió. Es inútil ir más lejos, dijo el inspector, cuando llegamos a corta distancia de la avenida. Aquí todo está enarenado de nuevo y no veremos nada. Poagot hizo una señal afirmativa, pero tenía la vista fija en un pequeño kiosco situado a la izquierda del sendero y al cual llevaba un caminito enarenado. Poagot se entretuvo por allí hasta que el inspector regresó hacia la casa. Me miró entonces exclamando jocosamente. Usted debe de haber sido enviado por Dios para reemplazar a mi amigo Hastings. Observo que no se aleja de mi lado. ¿Qué le parece la idea de ir a inspeccionar ese kiosco, doctor Separ? Me interesa. Fue hasta la puerta y la abrió. El interior estaba muy oscuro, solo se veían uno o dos asientos rústicos, un juego de cricket y algunos sillones de tijera doblados. La conducta de mi nuevo amigo me asombró. Se había dejado caer de rodillas y se arrastraba por el suelo. De cuando en cuando movía la cabeza como si no estuviera satisfecho. Finalmente se sentó sobre sus talones. Nada murmuró. Claro que no había que esperar, pero habría ayudado tanto. Cayó, riéndose de pronto, alargó la mano hacia uno de los asientos y cogió algo que colgaba de éste. ¿Qué es? exclamé. ¿Qué he encontrado? Sonrió, abriendo la mano para que viera lo que tenía en la palma. Era un pedacito de batista blanca, muy tiesa. Lo cogí examinándolo con curiosidad y devolviéndoselo a continuación. ¿Qué le parece esto, amigo mío? Preguntó mirándome fijamente. Un pedazo de pañuelo sugerí encogiéndome de hombros. Di un respingo y recogí una pluma del suelo, una pluma de oca, a lo que me pareció. ¿Y esto? Gritó triunfalmente. ¿Qué le parece esto? Me limité a contemplarlo. Se puso la pluma en el bolsillo y miró nuevamente el pedazo de tela blanca. Un fragmento de pañuelo, dijo pensativamente. Tal vez tiene usted razón, pero recuerde esto. Un pañuelo no sale almidonado de una buena colada. Movió con aire de triunfo la cabeza y guardó cuidadosamente el pedazo de tela en su cuadernito de notas. Capítulo noveno. El estanque de los peces dorados. Regresamos a la casa juntos. No se veía el inspector en ninguna parte. Poagot se detuvo en la terraza y dándole espalda al edificio, volvió lentamente la cabeza a todos lados. En a la dijo con tono convencido. ¿Quién la hereda? Sus palabras fueron un golpe para mí. Cosa extraña hasta entonces la cuestión de la herencia no se me había ocurrido. Agot me miraba con atención. Nueva idea para usted, ¿verdad? Dijo finalmente. No había pensado en ello antes. No, confesé, y lo siento. Volví a mirarme con curiosidad. ¿Qué quiere usted significar con eso? No. Añadió al ver que iba a hablar. Inútil. No me diría su verdadero pensamiento. Todo el mundo tiene algo que esconder, dije sonriendo. Eso mismo. ¿Continúa usted creyéndolo? Más que nunca, amigo mío. Pero no es nada fácil ocultarle las cosas a Hércules Poagot. Tiene la especialidad de descubrirlas. Al hablar, iba bajando la escalinata del jardín. «Pasemos un poco», dijo por encima del hombro. «Hoy el tiempo es maravilloso». De seguí me llevó por un sendero situado a la izquierda y bordeado de tejos un camino se abrió delante de nosotros. Llevaba al centro del jardín cuajado de flores y terminaba en una plazoleta redonda, empedrada, donde había un asiento rústico y un estanque con pececillos. En vez de seguir andando, Pagot subió por un sendero que zigzagueaba por una pendiente poblada de árboles. En un sitio habían cortado los árboles y colocado un asiento. Se admiraba desde allí una vista espléndida del país y se dominaba la plazoleta del estanque. «Inglaterra es muy hermosa», dijo Poagot, abarcando el paisaje con la vista. Se sonrió y prosiguió. «También lo son las muchachas inglesas», bajó el tono. «Chitón, amigo mío, y mire el lindo cuadro que se presenta a nuestros pies». «Entonces es cuando vi a Flora. Llegaba por el sendero que acabábamos de dejar» ...y tarareaba una canción... ...bailaba más bien que andaba... ...y a pesar de su vestido negro... ...su actitud denotaba alegría... ...hizo una pirueta... ...sobre la punta de los pies... ...y sus vestidos negros flotaron en torno suyo... ...al mismo tiempo... ...echó atrás la cabeza... ...y se puso a reír... ...en aquel instante... ...un hombre surgió de entre los árboles... ...era Héctor Blunt... La muchacha se quedó mirándole y su expresión cambió ligeramente. Me ha asustado usted. No le había visto. En silencio, Blunt la contempló un instante. Lo que me gusta en usted, dijo Flora con algo de malicia, es su alegre conversación. Me pareció ver a Blunt ruborizarse ligeramente. Cuando habló, su voz sonó distinta, con acento de humildad. Nunca he sido un gran orador, ni cuando era joven. De eso hace muchos años, supongo, dijo Flora gravemente. Me fijé en su risita ahogada, pero me pareció que Bloom no se dio cuenta. Sí, muchos años. ¿Qué efecto produce ser Matusalén? preguntó Flora. Esta vez la risa era más aparente, pero Blunt estaba ensimismado. ¿Recuerda usted a aquel individuo que vendió su alma al diablo para recuperar la juventud? Hay una ópera sobre este asunto. ¿Habla de Fausto? Eso mismo, bonita historia. Algunos de nosotros lo haríamos si fuese posible. Cualquiera diría al oírle que usted se cae de viejo, exclamó Flora entrevejada y divertida. Blunt hizo una pausa. Apartó luego su mirada de flora y declaró a un árbol situado a algunos pasos que era hora de que regresara a África. ¿Va usted a preparar una nueva expedición de caza? Sí, es mi ocupación usual. Usted mató al animal cuya cabeza adorna el vestíbulo, ¿verdad? Blunt asintió y dijo vacilando. ¿Le gustaría recibir algunas pieles? En este caso, se las enviaría. —Sí, gracias —exclamó Flora. —¿Se acordará usted? —No lo olvidaré —dijo Héctor Blum, añadiendo en un arranque de confianza. —Es hora de que me vaya. Esta vida no está hecha para mí. No sé adaptarme a ella. Soy un hombre rudo que no sirvo para nada en sociedad. No recuerdo nunca lo que hay que decir según las ocasiones. Sí, es hora de que me vaya. —¿Pero usted no se irá enseguida? —exclamó Flora. —Ahora que estamos tan trastornados, por favor, si usted se va... —¿Usted desea que me quede? —preguntó Blunt. Hablaba deliberadamente, pero con gran sencillez. —Todos nosotros. —Hablo de usted en particular —dijo Blunt con gran franqueza. Flora levantó los ojos y le miró con fijeza. —Deseo que usted se quede —dijo—, si esto le parece diferente tan diferente que me hace variar el plan. Hubo un momento de silencio. Se sentaron en el asiento de piedra, delante del estanque. Se echaba de ver que ninguno de ellos sabía qué añadir. «El día es precioso», declaró por fin Flora. «No puedo menos de sentirme feliz a pesar de todo lo ocurrido». «Es horrible, ¿verdad?». «Es muy natural». Usted no había visto a su tío hasta hace un par de años. No es lógico, ¿no? Que tenga una pena inmensa y más vale mostrarse franco. Usted es consolador en extremo, continuó Flora. Da una explicación tan sencilla a las cosas. Es que por regla general todo es sencillo, replicó el cazador. No siempre. La muchacha había bajado la voz y vio como Blunt se volvía a mirar. Era evidente que tradujo a su modo su cambio de tono, puesto que después de una breve pausa, dijo de un modo bastante brusco: No se preocupe usted. Al muchacho no ha de pasarle nada. El inspector es un asunto. Todo el mundo sabe. Es absurdo pensar que pueda haberlo hecho. Eso es obra de un ladrón cualquiera. No hay otra solución posible. ¿Lo cree usted así? —¿Y usted no? —dijo rápidamente Blunt. —Yo sí, claro. Hubo una nueva pausa y Flora exclamó de pronto. —Yo voy a confesarle ¿Por qué me siento tan feliz esta mañana? —Aunque me tache de mujer sin corazón, prefiero decírselo. —Es porque ha venido el notario, Mr. Hammond. Nos ha hablado del testamento. El tío Roger me ha dejado veinte mil libras... Piénselo, 20.000 hermosas libras. Blunt pareció sorprendido. ¿Tanto representan para usted? ¿Qué si representan? Pues lo son todo. Libertad, vida, el fin de tanta lucha y de tanta mentira. ¿Mentira? Dijo con voz adusta Blunt, interrumpiéndola. Flora vaciló un momento. —Ya sabe usted a qué me refiero —explicó finalmente—, es pretender que se agradece la ropa usada que los parientes ricos le regalan a una, los trajes y sombreros del año anterior. —No entiendo de vestidos de mujeres, pero hubiera dicho que usted vestía siempre muy elegante. —Caro lo pago —dijo Flora en voz baja—, no hablemos más de esas cosas que me asquean. Soy tan feliz y libre, Libre de hacer lo que quiera, libre de no. Se detuvo de pronto. ¿Libre de qué? Se apresuró a preguntar Blunt. Lo he olvidado, nada importante. Blunt tenía un bastón en la mano y lo metió en el estanque tratando de alcanzar algo. ¿Qué está usted haciendo, mayor Blunt? Hay algo brillante allá abajo. No sé qué será. Parece un broche de oro. He removido el barro y ha desaparecido. Tal vez sea una corona, sugirió Flora, como la que Melisanda vio en el agua. Melisanda, dijo pensativamente Blum, es un personaje de ópera, ¿verdad? Sí, usted parece conocer muchas óperas. La gente me lleva a veces, explicó el cazador con tono melancólico. Extraño modo de divertirse. Arman un ruido peor que los indígenas con sus tantas Flora se echó a reír. «Recuerdo a Merisanda», continuó Bloom. «Se casa con un viejo que podría ser su padre». Echó un guijarro en el agua y, cambiando de actitud, se volvió hacia Flora. «No puedo hacer nada, Miss Acroy? Me refiero a Patton. Comprendo la ansiedad que usted sufre». «Gracias», contestó fríamente Flora. «No se puede hacer nada. A Ralph no ha de sucederle ningún contratiempo». He encontrado al mejor detective del mundo y se encargará de descubrir la verdad. Hacía un momento que nuestra posición me tenía contrariado. No estábamos precisamente escuchando a escondidas la conversación de Flor y de su compañero, pues sólo tenían que levantar la cabeza para vernos. Sin embargo, cuando intenté avisarles de nuestra presencia, mi compañero me contuvo cogiéndome el brazo y entonces advertí en él el deseo de que pasáramos inadvertidos pero al oír las últimas palabras de Flora, Monsieur Poirot se decidió a obrar. Se erigió rápidamente y se aclaró la voz. Les pido perdón, gritó. No puedo permitir que Mademoiselle me cumplimente de esta manera sin llamar la atención sobre mi persona. Dicen que los que escuchan a los demás no oyen nada bueno de ellos, pero esta vez no ha sido así. Para no ruborizarme me reúno con ustedes y me excuso. Bajó rápidamente el sendero, por el cual le seguí y se reunió con ellos al lado del estanque. «Monsieur Hércules Poirot», dijo Flora. «Supongo que habrá oído hablar de él. Poirot se inclinó. Conozco al mayor Blunt por su reputación», dijo cortésmente. «Me alegro de conocerle, monsieur. Necesito una información que usted puede proporcionarme». Blunt le miró, esperando que continuara. ¿Cuándo vio usted vivo a Mr. Ackroyd por última vez? Cuando cenábamos. ¿No le vio ni le oyó después? No le vi, pero oí su voz. ¿Cómo es eso? Me paseaba por la terraza. Perdone, ¿a qué hora? A eso de las nueve y media. Me paseaba arriba y abajo, fumando, frente a la ventana del salón. Oía a Ackroyd hablando en su despacho. Poagot se inclinó y arrancó una microscópica hierba parásita. ¿Cómo pudo oír las voces del despacho desde aquel punto de la terraza? murmuró. No miraba a Blunt, pero yo tenía la vista fija en él y con gran sorpresa mía, éste se rumorizó. Fui hasta la esquina, explicó a regañadientes. ¿De veras? dijo Poagot. Con gran suavidad, su actitud daba la impresión de que era preciso una explicación del caso. Creí ver a una mujer que desaparecía entre los matorrales. Me llamó la atención una cosa blanca. ¿Acaso me equivoqué? Mientras estaba en la esquina de la terraza, oí la voz de Ackroyd hablando a su secretaria. ¿Hablando a Mr. Geoffrey Raymond? Sí. Eso es lo que supuse entonces, pero resulta que no era cierto. ¿Mr. Ackroyd no pronunció su nombre al hablarle? No. Entonces, ¿qué le hizo pensar que se trataba de ese joven? Blunt se explicó trabajosamente. Tuve por descontado que se trataba de Raymond, porque antes de salir yo había dicho que iba a llevar unos papeles a Acroyd. Nunca se me ha ocurrido que pudiera tratarse de otra persona. ¿Recuerda usted las palabras que oyó? Siento decirle que no. Era algo ordinario y sin importancia, y solo oí dos o tres. Estaba pensando en otra cosa. No tiene importancia, murmuró Poagot. Volvió usted a colocar un sillón contra la pared cuando entró en el despacho después de ser descubierto el cuerpo. ¿Un sillón? No. ¿Por qué había de hacerlo? Pagot se encogió de hombros sin contestar y se volvió hacia Flora. Hay algo que me gustaría saber de usted, mademoiselle. Cuando estaba mirando el contenido de la vitrina con el doctor Separ, la daga estaba en su sitio, ¿verdad? Flora irguió la cabeza. El inspector Raglan me lo ha preguntado ya, dijo con resentimiento. Se lo he dicho y se lo repito a usted. Estoy completamente segura de que la daga no estaba allí. Él cree que sí y que Ralph la cogió más tarde. —No, no me cree. Está convencido de que, lo digo, con el fin de salvar a Ralph. —¿Acaso no es cierto? —pregunté gravemente. Flora dio una ligera patada en el suelo. —¿Usted también, doctor Semar? —Es el col. Con gran tacto, Pagot creó una digresión. —Tiene usted razón, mayor Blum. Algo brilla en este estanque. Vamos a ver si lo pesco. Se arrodilló delante del agua, desnudándose el brazo hasta el hombro y hundiéndolo lentamente para no enturbiar el agua. A pesar de sus precauciones, el fango subió arremolinándose y se vio obligado a retirar el brazo sin haber cogido nada. Miró tristemente al lodo que le cubría la piel. Le ofreció un pañuelo que aceptó con fervientes manifestaciones de agradecimiento. Blunt consultó su reloj. —Casi es hora de almorzar —dijo—. Lo mejor será regresar a casa. —¿Almorzará usted con nosotros, Monsieur Poirot? —inquirió Flor. —Me gustaría que viese a mi madre. —Ella quiere mucho a Ralph. El hombrecillo se inclinó. —Encantado, mademoiselle. —¿Usted también se queda, doctor Separ? —vacilé. —Se lo ruego. Deseaba quedarme, de modo que acepté la invitación sin poner más reparos. Nos encaminamos a la casa. Flora y Blum abrían la marcha. —¡Qué cabello! —exclamó Poagot en voz baja, señalando a Flora. —Oro de ley. Formará una hermosa pareja con el moreno y guapo Capitán Patton Verdad. Le miré con una pregunta muda en los ojos, pero empezó a sacudir y a secar unas cuantas microscópicas gotas de agua que tenía en la manga de la chaqueta. Aquel hombre, con sus ojos verdes y sus gestos imprevistos me sugería a menudo la idea de un enorme gato. Todo eso para nada, dije, simpatizando con él. Me pregunto qué es lo que habría en el estanque. ¿Le gustaría verlo? Preguntó Poagot. Le miré con extrañeza e inclinó la cabeza. Mi buen amigo dijo suavemente con reproche en la voz. Hércules Poagot no corre el riesgo de echar a perder su traje sin estar seguro de alcanzar lo que se propone. Lo contrario sería ridículo y absurdo y nunca he sido lo primero. Pero usted ha sacado la mano vacía, objeté. Hay ocasiones en que es necesario obrar con discreción. ¿Nunca oculta nada a sus enfermos, doctor? Lo dudo. Como también a su excelente hermana, ¿verdad? Antes de enseñar mi mano vacía, he dejado caer su contenido en la otra. Verá usted lo que es. Abrió la mano izquierda. En la palma yacía una sortija de oro, una alianza de mujer. La cogí. Mire usted dentro, ordenó Poirot. Lo hice así y leí una inscripción en caracteres sumamente pequeños. Recuerdo de R, 13 de marzo. Miré a Poirot, pero estaba atareado estudiando su rostro en un diminuto espejo de bolsillo. Toda su atención estaba fija en sus mostachos y no en mí. Comprendí que no tenía intención de mostrarse comunicativo. Capítulo 10. La camarera. Encontramos a Mrs. Ackroyd en el vestíbulo. La acompañaba un hombrecillo seco, de expresión agresiva y ojos grises penetrantes, que tenía todo el aspecto de un hombre de leyes. Mr. Hammond almuerza con nosotros, dijo Mrs. Ackroyd. Usted conoce al mayor Bloom, Mr. Hammond, y al querido doctor Separ, otro amigo íntimo del pobre Roger. Además, Se detuvo, mirando a Hércules Poagot con perplejidad. -Este es Monsieur Poagot, madre -dijo Flora. -Te he hablado de él esta mañana. -Sí, sí -dijo vagamente la señora. -Por supuesto, querida, por supuesto. -Encontraría a Ralph, ¿verdad? -Descubrirá quién ha matado al tío -exclamó Flora. -Oh, querida -contestó la madre. -Por favor. Ten compasión de mis nervios. Estoy deshecha esta mañana, materialmente deshecha. No puedo menos de pensar que tuvo que ser un accidente. Roger sentía tanta afición por las antigüedades. Su mano debió de resbalar. Esta teoría fue recibida en medio de un cortés silencio. Vi que Poirot se acercaba al notario y le hablaba a media voz en tono confidencial. Se retiraron del hueco de la ventana. —Me reuní con ellos diciendo... —Tal vez molesto. —De ningún modo —exclamó Poagot amablemente—. —Usted y yo, monsieur le docteur, investigamos este asunto de común acuerdo. Sin usted estaría perdido. Deseo que el buen Mr. Hammond me dé una pequeña información. —Entiendo que usted obra en nombre del capitán Ralph Patton —dijo el notario con cautela—. Poirot movió la cabeza. «Nada de eso. Obro en interés de la justicia. Miss Ackroyd me ha pedido que investigue la muerte de su tío». Mr. Hammond pareció sorprendido. «No puedo creer que el Capitán Patton tenga algo que ver en este crimen», dijo. Sin embargo, las apariencias le acusan. El solo hecho de que tenía apuros financieros... Estaba apurado... Repitió poagot con viveza. El notario se encogió de hombros. Era un estado crónico en Ralph Patton, dijo secamente. El dinero se le escurría por las manos como agua. Siempre tenía que recurrir a su padrastro. Lo había hecho así en estos últimos tiempos, durante el último año, por ejemplo... No puedo decirlo. Mr. Ackroyd no me dijo nada de este asunto. Comprendo, Mr. Hammond. Creo que usted está al corriente de las disposiciones testamentarias de Mr. Ackroyd. Desde luego, ese es el motivo de mi presencia aquí hoy. Así pues, en vista de que estoy obrando en nombre de Miss Ackroyd, no tendrá usted reparos en darme a conocer los términos de este testamento. son muy sencillos descartando la fraseología legal y después de hacer constar algunos legados y dádivas tales como interrumpió Poahot Mr. Hammond pareció sorprendido Mil libras a su ama de llaves Miss Russell 50 libras a su cocinera Emma Cooper quinientas libras a su secretario Mr. Geoffrey Raymond luego a varios hospitales Poagot levantó la mano. La parte benéfica no me interesa. Pues bien, la renta de 10.000 libras en valores ha de ser pagada a Mrs. Cecil Aykroyd mientras viva. Miss Flora Aykroyd hereda inmediatamente la cantidad de 20.000 libras. El resto, incluyendo esta propiedad y las acciones de la firma Aykroyd e hijo, va a su hijo adoptivo, Ralph Patton. Mr. Ackroyd poseía una gran fortuna, una fortuna cuantiosa. El capitán Patton será un joven muy rico. Hubo un silencio. Poagot y el notario se miraban. Mr. Hammond dijo la voz quejumbrosa de Mrs. Ackroyd desde el otro extremo de la estancia. El notario se acercó. Poagot me cogió del brazo y me llevó a la ventana. Mire usted los niños, observó en voz alta. Son magníficos, ¿verdad? Tan altos y erguidos. Al mismo tiempo, noté la presión de su mano en mi brazo y añadió en voz baja. ¿Desea usted de veras ayudarme? ¿Tomar parte en esta investigación? Sí, contesté con interés. Me gustaría muchísimo. No puede usted figurarse lo aburrida que es la vida que llevo. Nunca ocurre nada que rompa su monotonía. Bien, colaboraremos. Dentro de unos momentos, creo que el mayor Blum se reunirá con nosotros. No se encuentra a sus anchas con la buena mamá. Hay algunas cosas que deseo saber, pero no quiero que se dé cuenta que me interesa conocerlas. ¿Comprende? A usted le tocará hacer las preguntas. —¿Qué quiere usted que pregunte? —dije vacilando. —Deseo que pronuncie usted el nombre de Mrs. Ferrars. —Ya. —Hable de ella de un modo natural. Pregúntele si se encontraba aquí cuando su esposo murió. —¿Comprende usted lo que quiero decir? —Mientras contesta, estudie su rostro sin aparentarlo. —¿Se comprende? No puedo decir más, pues en aquel instante, tal como lo había pronosticado Poagot, Blund dejó a los demás del modo brusco que le era peculiar y se acercó a nosotros. Propuse dar un paseo por la terraza y aceptó. Poagot se quedó atrás. Me incliné con el fin de examinar una rosa tardía. ¿Cómo cambian las cosas en el transcurso de unos días? Hice observar. —Estuve aquí el miércoles y recuerdo haberme paseado por esta misma terraza, con Ackroyd, que estaba entonces de excelente humor. —Han transcurrido tres días. Ackroyd está muerto el pobre. Mrs. Ferrars también. —¿La conoció usted, verdad? —Bloom asintió con la cabeza. —¿La vio usted durante su última visita a Fermi? —Fui a saludarla con Ackroyd. Me parece que el martes pasado era una mujer fascinadora, pero había algo extraño en ella. No se sabía nunca su juego. Le miré a los ojos. En ellos no se adivinaba nada. Dije, supongo que la habría visto antes. La última vez que estuve aquí, ella y su esposo acababan de instalarse en el país. Se detuvo un instante y añadió, es extraño lo que había cambiado desde entonces. ¿En qué sentido inquirí? Aparentaba diez años más. ¿Estaba usted aquí cuando su esposo murió? Pregunté, procurando hablar del modo más natural del mundo. No, y por lo que he oído decir, el mundo no perdió gran cosa con su muerte. Esta opinión carece tal vez de espíritu caritativo, pero es la expresión de la verdad. Le di la razón. Ashley Ferrars no era lo que se llama un buen esposo. Un billete, eso es lo que era, dijo Blunt. No, solo un hombre que tenía más dinero de lo que convenía. El dinero. Todas las desgracias del mundo pueden achacársele a él o a su falta. ¿Cuál de estos casos ha sido el suyo? Pregunté. Me basta con lo que tengo para satisfacer mis deseos. Soy uno de los mortales afortunados. ¿De veras? De momento, la verdad es que no estoy muy próspero. Heredé el año pasado y, como un loco, me dejé convencer para colocar el dinero en una empresa dudosa. Le expresé mi simpatía y le expliqué mi caso bastante similar. Sonó el gong y nos sentamos a la mesa para el almuerzo. Poirot me llevó aparte un instante. ¿Qué le parece? —Es inocente. Estoy convencido de eso. —¿Nada inquietante? —Heredó el año pasado, pero, ¿por qué no? Juraría que el hombre es honrado a carta cabal. —Sin duda, sin duda —dijo Poirot, sosegándome. —No se preocupe usted. Me hablaba como a un niño rebelde. Nos dirigimos todos al comedor. Parecía increíble que hubiesen transcurrido menos de 24 horas desde la última vez que estuve sentado a esta misma mesa. Después del almuerzo, Mrs. Ackroyd hizo que me sentara en el sofá a su lado. No puedo menos de sentirme algo ofendida, murmuró, sacando a relucir un pañolito de esos que a todas luces sirven para enjugar lágrimas. Quiero decir ofendida por la falta de confianza de Roger en mí. Esas 20.000 libras debí dejármelas a mí y no a Flora. Hay que tener confianza en una madre para salvaguardar los intereses de un hijo. Y hacer lo que él ha hecho supone, a mi modo de ver, falta de confianza. Olvide usted, Mrs. Ackroyd, dije, que Flora era sobrina de Ackroyd, hija de un hermano. Hubiera sido distinto si usted, en vez de cuñada, hubiera sido hermana suya. Creo que, considerando que soy viuda del pobre Cecil, debí obrar de otro modo dijo la dama tocándose ligeramente las pestañas con el pañolito Pero Roger ha sido siempre muy especial por no decir ruin cuando se ha tratado de dinero La posición de Flora y la mía propia han sido muy difíciles No le daba a la pobre niña ni un céntimo para sus gastos Pagaba las facturas ya lo sabe usted Pero incluso eso lo hacía a regañadientes y preguntando por qué necesitaba tantos trapos. Claro. Un hombre ignora. Ahora, he olvidado lo que iba a decir, sí. No teníamos un céntimo nuestro, comprende usted. Flora se resentía. Quería a su tío desde luego, pero cualquier muchacha se hubiera resentido de su modo de ser. He de decir que Roger tenía ideas muy extrañas cuando se trataba de dinero. No quiso siquiera comprar toallas nuevas, aunque le dije que las viejas estaban agujereadas. Luego, prosiguió Mrs. Aykroyd, cambiando el orden de las ideas como era característico en ella. Dejar tanto dinero, mil libras, figúrese, mil libras a esa mujer. ¿Qué mujer? Esa Russell. Hay algo extraño en ella, siempre lo he dicho, pero Roger no quería oír nada malo. Decía que era una mujer de gran fuerza de carácter y que la admiraba y respetaba. Siempre hablaba de su rectitud, de su independencia y valor moral. Yo creo que esconde algo. Hizo cuanto pudo para casarse con Roger, pero yo anulé su propósito en un momento. Siempre me ha odiado. Es natural, puesto que yo la descubrí. Empecé a preguntarme si lograría detener la ola de elocuencia de Mrs. Ackroyd y escaparme. Mr. Hammond me facilitó la ocasión acercándose con el fin de despedirse. Aproveché la oportunidad y me levanté. ¿Dónde preferiría usted que se celebrara la vista? Dice. ¿Aquí o en los tres gabarines? Mrs. Ackroyd me miró boquiabierta. ¿La vista? Preguntó consternada. ¿Habrá, pues, vista? Mr. Hammond tosió ligeramente y murmuró. Es inevitable en estas circunstancias. Pero el doctor Sephard puede arreglar. Hay límites a mis posibilidades de arreglo. Contesté con alguna brusquedad. Si su muerte fue un accidente, fue asesinato, Mrs. Ackroyd. Dije brutalmente. Lanzó un leve grito. La teoría de un accidente no se sostendrá en pie un solo minuto. La señora me miraba a no nadar. No tuve compasión por lo que pensé sería su tonto temor a las cosas desagradables. Si hay interrogatorio tendré que contestar a preguntas inquirió. No sé si será necesario. Creo que Mr. Raymond la librará de ello. Conoce todas las circunstancias y será un testigo valioso. El notario asintió con un gesto. No tema usted, Mrs. Ackroyd, añadió. Se le ahorrarán todos los requisitos desagradables. Ahora, en cuanto a dinero, ¿tiene usted lo que necesita de momento? Quiero decir, añadió al ver que la señora le miraba sin comprenderlo. Si tiene usted dinero en efectivo en casa. De lo contrario, le mandaría lo que necesitar. No creo que le falte nada, dijo Raymond, que estaba en pie a su lado. Mr. Ackroyd cobró un cheque de cien libras ayer mismo. ¿De cien libras? Sí, para salarios y otros gastos que vencían hoy. Continúa intacto. ¿Dónde está el dinero? ¿En su mesa? No. Acostumbraba guardarlo en su dormitorio, en una vieja caja para cuellos. Extraña idea, ¿verdad? Creo, dijo el notario, que haríamos bien asegurándonos de que el dinero está ahí antes de marcharme. Muy bien, asintió el secretario. Le llevaré arriba ahora mismo. Olvidaba. La puerta está cerrada. Unas preguntas a Parker dieron por resultado el enterarnos de que el inspector Raglan se encontraba en el cuarto del ama de llaves, haciéndole unas cuantas preguntas suplementarias. Unos minutos después, el inspector se nos reunió trayendo la llave deseada. Abrió la puerta y penetramos en el vestíbulo, subiendo la pequeña escalera. En lo alto de esta encontramos la puerta del dormitorio de Acruid abierta. La estancia estaba a oscuras, las cortinas corridas y la cama tal como lo había dejado la víspera. El inspector apartó las cortinas dejando penetrar los rayos del sol y Geoffrey Raymond se acercó a una mesita de palo santo abriendo su cajón superior. Guardaba su dinero en un cajón abierto, exclamó el inspector. Figúrense. El secretario se ruborizó levemente. Mr. Ackroyd tenía confianza en la honradez de todos los criados, dijo con calor. Desde luego, se apresuró a contestar el inspector. Raymond sacó del cajón una caja redonda de piel, la abrió y retiró de la misma un grueso fajo de billetes. Aquí tiene el dinero, dijo. Encontrará intacto el centenar de libras. Lo sé porque Mr. Ackroyd lo puso en la caja en mi presencia anoche, cuando se vestía para la comida, y desde luego no se ha tocado desde entonces. Mr. Hammond se apoderó del fajo y lo contó. Levantó la vista inmediatamente. Ha dicho usted un centenar de libras, pero... Aquí solo hay sesenta. Imposible, exclamó Raymond, dando un restigo. Tomó los billetes y los contó a su vez. Mr. Hammond tenía razón. Solo había sesenta libras. No lo entiendo, exclamó el secretario en el colmo del asombro. Poigot hizo una pregunta. ¿Vi usted como Mr. Ackroyd? ¿Guardaba este dinero anoche mientras se vestía para la comida? ¿Estás seguro de que no había pagado nada hasta entonces? -Segurísimo -me dijo textualmente. No quiero bajar al comedor con 100 libras en el bolsillo. Hacen demasiado bulto. Entonces, el asunto está claro dijo Poagoto. -O pagó esas 40 libras algo más tarde. O fueron robadas. Exacto, asintió el inspector. Y volviéndose hacia Mrs. Acuright añadió. ¿Cuál de las criadas entró aquí anoche? Supongo que la camarera entraría a última hora para preparar las ropas de la cama. ¿Quién es? ¿Qué sabe usted de ella? —No hace mucho tiempo que está en la casa —contestó Mrs. Ackroyd. —Es una muchacha del campo, sencilla y buena chica. —Deberíamos aclarar este asunto —dijo el inspector. —Si Mr. Ackroyd pagó esta suma en persona, tal vez tiene alguna relación con el crimen. —¿Cree usted que los demás criados son todos de confianza? —Creo que sí. —Nunca faltó nada antes de hoy. —No. —No. ¿Nadie se ha despedido? La otra camarera se marcha. ¿Cuándo? Me parece que avisó ayer. ¿Se lo dijo a usted? No. Yo no tengo nada que ver con los criados. Mi Russell es quien se cuida de esas cosas. El inspector reflexionó un momento, inclinó la cabeza y observó. Voy a decirle dos palabras a Miss Russell y de paso veré a esa muchacha, Dale. Le acompañamos, Poagot y yo, al cuarto del ama de llaves. Miss Russell nos recibió con su sangre fría habitual. Hacía cinco meses que Elsie Dale estaba en Ferling. Era una buena chica, trabajadora y que se hacía respetar. Tenía buenas referencias. Era la persona menos indicada para coger algo que no le perteneciera. ¿Y la otra camarera? Esta también era una chica superior, muy quieta y con modales de verdadera señora, además de una trabajadora excelente. ¿Por qué se va en este caso? Preguntó el inspector. Miss Russell apretó los labios. No tengo nada que ver con su marcha. Me parece que Mr. Ackroyd le regañó ayer por la tarde. Era su obligación limpiar el despacho y creo que tocó papeles de su mesa. El señor se enfadó y la muchacha dijo que se iría. Eso fue lo que ella me dijo. ¿Quiere usted hablar con ella? El inspector aceptó. Yo me había fijado en la muchacha cuando servía el almuerzo. Era alta, con una mata de pelo castaño atada en la nuca y grandes ojos grises. Se presentó al llamarle el ama de llaves y permaneció muy erguida delante de nosotros, mirándonos con sus ojazos. —¿Usted se llama Úrsula Burm? —preguntó el inspector. —Sí, señor. —¿Se va usted de la casa? —Sí, señor. cómo es eso? Cambié de sitio unos papeles de la mesa de Mr. Ackroyd. Se enfadó y le dije que lo mejor sería irme. Él me contestó que me marchara tan pronto como fuera posible. ¿Estuvo usted anoche en el dormitorio de Mr. Acure para limpiar o desempeñar cualquier otro menester? No, señor. Eso es trabajo de él sí. Yo nunca entro en esas habitaciones. He de decirle, hija mía, que una importante cantidad de dinero ha desaparecido del cuarto de Mr. Acure. Por fin, la vi cambiar de expresión y un intenso rubor le cubrió el rostro. No sé nada de ese dinero. Si usted cree que lo cogí, que el señor me despidió por eso, se equivoca. No la acuso de haberlo tomado, hija mía, dijo el inspector. No se sulfure tan pronto. La muchacha le miró fríamente. Si lo desea. Puede registrar mi habitación, dijo desdeñosamente, pero no encontrará nada. Poagot intervino de pronto. Ayer por la tarde fue cuando Mr. Aykroyd la despidió a usted o... o usted se despidió, ¿verdad? La muchacha sintió con la cabeza. ¿Cuánto tiempo duró la entrevista? -¿La entrevista? -Sí. «¿La entrevista entre usted y Mr. Acroita en el despacho?» «No, no sé». «¿Veinte minutos, media hora?» «Algo así». «¿No duró más?» «¿Más de media hora?» «Gracias, mademoiselle». Le miró con curiosidad. Estaba ordenando los objetos que cubrían la mesa y los ojos le brillaban de un modo especial. —Gracias. Basta con eso —dijo el inspector. Ursula Borm desapareció y el inspector se volvió hacia Miss Russell. —¿Cuánto tiempo hace que está aquí? —¿Tiene usted una copia de las referencias que le dieron de ella? —Sin contestar a la primera pregunta, Miss Russell se acercó a una mesita. Abrió uno de los cajones y sacó un puñado de cartas sujetas por una pinza. Escogió una de ellas y la alargó al inspector. Hola, dijo este. No está mal. Mrs. Richard Folliot, Marvy Crane... Marvy, ¿quién es esta mujer? Pertenece a una buena familia del condado, contestó Miss Russell. Bien, dijo el inspector, devolviéndole la carta. Vamos a ver la otra camarera, El sí Day. Esta era una muchacha alta y gruesa, rubia, de rostro agradable, pero de expresión algo estúpida. Contestó de buena gana nuestras preguntas y se mostró muy disgustada al enterarse de la desaparición del dinero. No creo que esconda nada, observó el inspector después de despedirla. ¿Y Parker? Miss Russell apretó nuevamente los labios y no contestó. Me da el corazón que este hombre nos reserva una sorpresa, continuó pensativamente el inspector. Lo malo es que no veo cuándo tuvo la oportunidad necesaria. Sus ocupaciones le tienen atareado después de la comida y cuenta con una buena coartada para toda la velada. Lo sé porque le he dedicado mi atención de un modo particular. Gracias, mi Russell. De momento dejaremos las cosas como están. Es muy probable que Mr. Ackroyd dispusiera en persona del dinero. El ama de llaves nos dio las buenas tardes y nos alejamos. Yo salí de la casa junto con Poirot. Me pregunto, dije rompiendo el silencio... ¿Qué papeles serían los que esa muchacha tocó para que Ackroyd se enfureciera de tal modo? ¿Acaso en eso está la clave del misterio? El secretario dijo que no había papeles de importancia en la mesa, recordó Poagot. Sí, pero me detuve. ¿Le parece extraño que Ackroyd se enfadara tanto por una nimiedad? Sí, he de confesarlo. ¿Pero es realmente una nimiedad? Desde luego, admití. No sabemos lo que podrían ser esos papeles, pero Raymond dijo. Deje usted a Mr. Raymond fuera de la cuestión un minuto. Eh, ¿Qué le ha parecido a la muchacha? ¿Qué muchacha, la camarera? Sí, la camarera, Úrsula Borne. Me pareció buena chica, dije vacilando. Poagot repitió mis palabras acentuando la segunda. Le pareció buena chica, sí. Sacó algo del bolsillo y me lo alargó. Mire, amigo mío, voy a enseñarle algo. El papel que me daba era la lista que el inspector entregara a Poagot horas antes. Siguiendo la línea que marcaba el dedo del belga, vi una pequeña cruz hecha con lápiz ante el nombre de Úrsula Burma. Tal vez no se ha fijado usted, mi buen amigo, pero en esta lista hay una persona cuya coartada no tiene confirmación. Úrsula Burma. No creerá usted. Doctor Separo, no me atrevo a creer nada. Úrsula Burma. Puede haber matado a Mr. Acroy, pero confieso que no veo el motivo de semejante acto. ¿Y usted? Me miraba fijamente, tan fijamente que me sentía algo molesto. Y usted repitió. —Ni el más leve motivo —dije con firmeza. Poirot apartó la mirada, frunció las cejas y murmuró. —Puesto que el chantajista era un hombre, ella no puede serlo y... Tosí ligeramente. En cuanto a eso, empecé vacilando. Poirot se volvió hacia mí. —¿Qué iba a decir? —Nada, nada. Solo que en su carta, Mrs. Ferrars mencionaba una persona sin especificar su nombre. Pero tuvimos por descontado a Acruitt y yo que se trataba de un hombre. Poagot no parecía escucharme y murmuraba entre dientes. ¿Es posible después de todo? Sí, ciertamente es posible. Pero entonces he de variar mis ideas. Método, orden, nunca lo he necesitado tanto. Todo debe encajar en su sitio o de otro modo, sigo una pista falsa. Se detuvo y se volvió hacia mí. ¿Dónde se encuentra Marvin? Al otro lado de Cranchester. ¿A qué distancia? Unos 25 kilómetros. ¿Podría usted ir allí mañana, por ejemplo? Mañana, veamos Mañana, domingo Sí, puedo arreglarlo ¿Qué quiere que haga allí? Que vea a Mrs. Folio y se entere de cuanto pueda respecto a Ursula Burr Muy bien, pero el encargo no es de los que me entusiasman No es hora de poner dificultades La vida de un hombre depende tal vez de esto —¡Pobre Ralph! —dije suspirando. —¿Usted cree en su inocencia? Poagot me miró y su aspecto era muy grave. —¿Quiere usted saber la verdad? —Desde luego. —Pues ahí va. —Amigo mío, todo tiende a demostrar su culpabilidad. —¿Qué? —murmuré. Poagot asintió con la cabeza. —Sí, ese estúpido inspector pues ese estúpido no le quepa duda. Está convencido de que él es el culpable. Yo busco la verdad y la verdad me lleva cada vez más hacia Ralph Patton. Motivo, oportunidad, medios... Sin embargo, no dejaré nada por hacer. He prometido a Miss Flora hacer todo lo posible y la pequeña estaba muy segura de su inocencia, muy segura. Capítulo undécimo. Poagot hace una visita. Me sentí un poco nervioso al llamar a la puerta de Marby Crank al día siguiente por la tarde, porque me había confiado Poagot esta misión. Caso deseaba permanecer en la sombra, como cuando trató de hacer preguntas al mayor Blunt. Lo inteligente y sensato del primer caso me parecía aquí falto de sentido. Mis meditaciones fueron interrumpidas por la aparición de una elegante doncella Mrs. Folliot estaba en casa. Me hicieron pasar a un salón de grandes dimensiones y miré con curiosidad en torno mío mientras esperaba a la dueña de la casa. Había allí algunos hermosos jarrones de porcelana de China, grabados y muchos almohadones y cortinajes. Era un salón femenino por excelencia. Dejé la contemplación de un Bartolocci que colgaba de una de las paredes al entrar Mrs. Folliot. Era una mujer de alta estatura, de cabellos castaños, algo despeinados y de simpática sonrisa. El doctor se para, dijo vacilando. Sí, señora, contesté. He de pedirle mil perdones por molestarla, pero deseo informes de una doncella que usted tuvo hace algún tiempo, llamada Úrsula Bor. Al oír el nombre, la sonrisa desapareció de su rostro y su cordialidad dejó sitio a una marcada frialdad. Pareció molesta. Úrsula Burm, dijo lentamente. Sí, tal vez no recuerda usted el nombre. Sí, lo recuerdo muy bien. La dejó usted hace un año, según creo. Exactamente. ¿Le satisfizo mientras estuvo en su casa? ¿Cuánto tiempo pasó aquí? Un año o dos. No puedo precisar cuánto. Es muy capaz —Estoy segura de que le satisfará completamente. —No sabía que se iba de Ferry. —¿No puede usted decirme algo más de ella? —Más, sí. —¿De dónde viene? ¿Quién es su familia? —La expresión de Mrs. Folliot se volvió todavía más fría. —No lo sé. —¿Con quién estaba antes de entrar en su casa? Lo siento, pero no me acuerdo Un ligero enfado se mezclaba ahora a su nerviosismo Irguió la cabeza con un gesto que me era vagamente familiar ¿Son realmente necesarias todas esas preguntas? No señora, dije, fingiendo sorpresa y como excusando No creí molestarla y lo siento mucho Su enfado se desvaneció y se quedó confusa. No siento contestarle, le aseguro que no. Me extraña nada más, me extraña. Una de las ventajas de ser médico es que se adivina casi siempre cuando la gente miente. La actitud de Mrs. Folliot me daba a entender que sentía en sumo grado mis preguntas. Estaba molesta, contrariada y se echaba de ver que había algún misterio en la sombra. Comprendí que no tenía intención de explicármelo. Fuese lo que fuese, no me enteraría de ello por Mrs. Folliot. Vencido, me excusé una vez más y salí de la casa. Fui a ver a dos enfermos y llegué a casa a eso de las seis. Caroline estaba sentada delante de la mesa del té... Y su rostro revelaba esa excitación peculiar que conocía también. Estaba buscando información o bien tenía noticias interesantes que comunicar. He tenido una tarde interesantísima, empezó diciendo, mientras me dejaba caer en mi sillón y alargaba los pies hacia el fuego, que ardía alegremente. De veras, dije. ¿Ha venido quizá Miss Gannett? Esa digna mujer es uno de nuestros principales heraldos. —Piensa, piensa bien —dijo Caroline, muy complacida. Nombré algunas personas, apurando todo el personal de la policía secreta de mi hermana. Esta continuaba negando con la cabeza de un modo triunfante. Por último, exclamó: —Monsieur Poirot, ¿qué te parece? Me parecía un sinfín de cosas, pero tuve el cuidado de no decirlas a Caroline. ¿Por qué ha venido? Para verme naturalmente. Me ha dicho que, conociendo al hermano como le conoce, esperaba que le sería permitido hacer el conocimiento de su encantadora hermana. ¿De qué ha hablado? Mucho de él y de los casos que le han sido confiados. ¿Conoce al príncipe Pablo de Mauritania, el que acaba de casarse con una bailarina? Sí. Leí un párrafo muy interesante sobre ella en los ecos de sociedad hace unos días. Decían que era en realidad una gran duquesa rusa, una de las hijas del zar, que logró escapar de los bolcheviques. Pues bien, resulta que Monsieur Poirot descubrió un crimen misterioso en el que iban a verse complicados. El príncipe Pablo estaba loco de gratitud. ¿No le regaló acaso un alfiler de corbata con una esmeralda del tamaño de un huevo de paloma? Pregunté sarcásticamente. No me lo ha dicho. ¿Por qué? Por nada. Creía que era la costumbre. Por lo menos lo es en las novelas de detectives. El superdetective tiene siempre sus habitaciones llenas de rubíes, perlas y esmeraldas regaladas por sus reales clientes. Es muy interesante enterarse de esas cosas, dijo mi hermana. Lo sería para Caroline. Yo no podía, sino admirar la ingenuidad de Monsieur Hércules Poirot, que abandonando todo lo demás, venía a visitar a una anciana solterona que vivía en un pueblecito. ¿Te ha dicho que la bailarina era realmente una gran duquesa? Pregunté. No tenía derecho a hablar de ello, contestó Caroline con importancia. Me pregunté hasta qué punto Poagot habría alterado la verdad al hablar con mi hermana. Era posible que no hubiera dicho nada, sino dejado querer mucho enarcando las cejas o encogiéndose de hombros. Después de eso observé: supongo que estás dispuesta a comer en su mano. No seas vulgar, James. No sé a dónde vas a buscar esas expresiones tan ordinarias. Probablemente a casa de mis enfermos, que son mi único lazo con el mundo exterior. Por desgracia, no hay entre ellos ni príncipes reales ni interesantes emigrados rusos. Caroline se subió los lentes a la frente y miró con atención. «Estás de mal humor, James. Debe de ser el hígado». Toma una píldora azul esta noche. Al verme en mi casa, no diríais nunca que soy doctor en medicina. Caroline receta tanto para mí como para ella. Maldito sea, mi hígado. Dije con irritación. ¿Habéis hablado del crimen? Naturalmente, James. ¿Qué más se puede discutir en este pueblo? He podido aclararle algunos puntos a Monsieur Poirot, que se ha mostrado muy agradecido. Dice que tengo el instinto de un verdadero detective y una intuición maravillosa de la naturaleza humana. Caroline se parecía a un gato a harto de leche, estaba ronroneando de placer. Ha hablado mucho de las células grises del cerebro y de sus funciones. Dice que las suyas son de primera calidad. No me extraña, observé amargamente. La modestia no se cuenta entre sus cualidades. No seas tan gruñón, James. Monsieur Poirot cree muy importante que se encuentre a Ralph tan pronto como sea posible y se le induzca a presentarse y a dar cuenta del empleo de su tiempo. Dice que su desaparición produciría una impresión malísima en la causa. ¿Qué le has contestado? que estaba de acuerdo con él, dijo Caroline con aire de suficiencia. Además, le he dicho cómo la gente le juzga a estas horas. Caroline, dije severamente, ¿le has dicho a Monsieur Poirot lo que oíste en el bosque el otro día? Sí, contestó mi hermana, llena de complacencia. Me levanté y empecé a andar por el cuarto. Supongo que comprendes lo que haces, dije nerviosamente. —Le estás poniendo la cuerda al cuello a Ralph Patton con tanta seguridad como tú estás sentada en esta silla. —Nada de eso —replicó Caroline sin inmutarse. —Lo que me ha extrañado es que tú no se lo hayas dicho. —Me he guardado muy bien de hacerlo. Quiero de veras al muchacho. —Yo también. Por eso digo que piensas en tonterías. No creo que Ralph haya asesinado a su tío. De modo que la verdad no puede hacerle daño y debemos ayudar a Monsieur Poirot en todo lo que podamos. Piensa que es muy posible que Ralph estuviera con la misma chica la noche del crimen. Y si es así, tiene una coartada perfecta. Y si tiene una coartada, repliqué, ¿por qué no viene a decirlo? Teme ocasionar disgustos a la chica, dijo Caroline con gran serenidad. Pero si Monsieur Poagot la encuentra y le expone cuál es su deber, se presentará por sí misma para demostrar la inocencia de Ralph. Me parece que has imaginado una novela, dije. Lees demasiada literatura barata, Caroline. Siempre te lo he dicho. Volví a sentarme en mi sillón. ¿Te ha preguntado algo más, Poagot? Solo respecto a los enfermos que recibiste aquella mañana. Los enfermos. Repetí sin comprender. Sí, los de cirugía menor. ¿Cuántos y quiénes serán? ¿Me vas a hacer creer que has podido decirle eso? Pregunté. Caroline es realmente sorprendente. ¿Por qué no? Inquirió con tono triunfal mi hermana. Veo el sendero que lleva a la puerta de tu consultorio desde esta ventana y tengo una memoria excelente, James. Mucho mejor que la tuya, permíteme que te lo diga. Estoy convencido de ello, murmuré maquinalmente. Mi hermana prosiguió contando en sus dedos. Vinieron la anciana Mrs. Bennet y el muchacho de la granja que tiene un dedo herido. Dolly Gris, para que le sacaras una aguja del dedo. Aquí el caballero americano del trasatlántico. Déjame contar. Sí, son cuatro. Sí, el viejo George Evans, con su úlcera además, se detuvo de un modo significativo. ¿Y quién más? Sonriente, triunfadora, Caroline pronunció un nombre de. Mick Russell. Se recostó en su silla, mirándome con fijeza, y cuando Caroline mira con fijeza, es imposible desmentirla. No sé a qué te refieres, dije, mintiendo descaradamente. ¿Por qué no debe venir Miss Russell a consultarme respecto a su rodilla enferma? Rodilla enferma, tonterías. Tan enferma, la tiene como tú y como yo. Lo que buscaba era otra cosa. ¿Qué? pregunté. Caroline, tuvo que confesar que lo ignoraba. Pero ten por seguro que eso es lo que Monsieur Poagot deseaba saber. Esa mujer esconde algo y él lo comprende. Es la misma reflexión que Mrs. Ackroyd me hizo ayer esclavar. Decía que Miss Russell tenía algo sobre la conciencia. —¡Ah, oh, caramba, caramba! —exclamó mi hermana sombríamente. —Missis Ackroyd, vaya con la buena señora. —¿Por qué dices eso? Caroline se negó a explicar sus observaciones, se limitó a inclinar la cabeza varias veces, dobló su labor y subió a su cuarto con el fin de ponerse la blusa de seda color de malva ...y el medallón de oro que constituía su traje de noche. Me quedé mirando al suelo y pensando en las palabras de Caroline. ¿Habría venido Poirot en realidad para obtener informes sobre Miss Russell? ¿O la mente tortuosa de Caroline había interpretado sus reflexiones... ...de acuerdo con sus propias ideas? La conducta de Miss Russell aquella mañana no había sido sospechosa, pero recordaba su insistencia sobre el tónico de las drogas y los venenos. Claro que eso no probaba nada. Acroyd no había muerto envenenado, sin embargo, era extraño. Oí la voz de Caroline llamando desde lo alto de la escalera. James, vas a retrasarte para la comida. Eché carbón al fuego y subí obedientemente. Es conveniente tener paz en el hogar a cualquier precio que sea. Capítulo duodécimo, en torno a la mesa. El interrogatorio tuvo lugar el lunes. No me propongo entrar en detalles, pues tendría que repetir lo ya dicho. Debido a un acuerdo con la policía, muy poca cosa se dijo en público. Declaré la causa de la muerte de Akrit y la hora probable de ésta. La ausencia de Ralph Patton fue comentada por el coroner sin que este insistiera sobre el hecho. Nota. Oficial de policía judicial en Inglaterra encargado de las vistas en los casos de muertes violentas o accidentes, incendios, etc. Fin de la nota. Hablamos después, Poagot y yo, con el inspector Raglan. Este parecía preocupado. La cosa se presenta mal, Monsieur Poagot, dijo. Trato de juzgar las cosas con justicia y mesura. Soy hijo de aquí y he visto muchas veces al capitán Patton en Cranchester. No deseo probar a su culpabilidad. Si es inocente, ¿por qué no se presenta? Varios indicios parecen culparle, pero acaso tenga una explicación plausible. ¿Por qué no viene a dar esa explicación? El inspector no nos lo decía todo. Las señas de Ralph habían sido enviadas por telégrafo a los puertos y estaciones de Inglaterra. La policía estaba al acecho en todas partes. Se vigilaban sus habitaciones en Londres y las casas que frecuentaban. Con semejante cordón, parecía imposible que continuara escapando a la justicia. No llevaba equipaje y se le suponía sin dinero. Nadie le vio en la estación aquella noche, continuó el inspector. Sin embargo, le conocen muy bien allí y era de suponer que alguien se hubiese fijado en él. Tampoco tenemos noticias de Liverpool. ¿Usted cree que fue a Liverpool? inquirió Poagot. Es posible. La llamada telefónica de la estación llegó tres minutos antes de salir el expreso de Liverpool. Algo relaciona seguramente ambos hechos. A menos que lo hayan hecho para apartarle de la pista, la llamada por teléfono no responde quizá a otro motivo. «Es verdad», confesó el inspector. «¿Cree usted de veras que esta es la explicación de la llamada?» Amigo mío, dijo lentamente Poagot, no sé nada. Pero voy a decirle lo que sigue. Creo que al dar con la explicación de esa llamada, encontraremos la del crimen. Ya nos dijo algo por el estilo antes de ahora. Observé mirándole con curiosidad. Poagot inclinó la cabeza. Siempre vuelvo a lo mismo, declaró con gran serenidad. —Me parece que no tiene nada que ver, afirme. —No digo tanto, exclamó el inspector, pero he de confesar que Monsieur Poirot insiste con alguna exageración. —Tenemos pistas mejores que esa, las huellas digitales en la daga, por ejemplo. Poirot demostró de pronto, como siempre, que se excitaba su origen extranjero. —Monsieur l'inspecteur, dijo, tenga cuidado con la calle, con la callejuela. ¿Cómo bon diablo, Con la callejuela que no tiene salida. El inspector Raglan se le quedó mirando, pero yo me adelanté. ¿Quiere usted decir el callejón sin salida? Eso mismo. El callejón sin salida, que no lleva a ninguna parte. Eso puede ocurrirle con las huellas de la daga. A lo mejor no le llevan a ningún sitio. —No veo cómo puede ser eso —contestó el oficial de policía. —Supongo que se refiere a la posibilidad de que estén trocadas. He leído que eso se hace, aunque no lo he encontrado nunca en la práctica. Pero reales o falsas han de llevar a alguna parte. Boabot se limitó a encogerse de hombros abriendo los brazos. El inspector nos enseñó entonces varias fotografías ampliadas de las huellas Y habló en términos técnicos de sus características. Vamos, dijo finalmente, molesto por la actitud indiferente de Poagot. ¿Está dispuesto a admitir que esas huellas fueron hechas por alguien que se encontraba en la casa aquella noche? Bien, entendu, dijo Poagot asintiendo. Pues bien, he tomado las huellas de todos los de la casa, empezando por la vieja y acabando por la cocinera. No creo que le hubiese gustado a Mrs. Ackroyd oírse llamar vieja, pues debe de gastar sumas considerables en cosméticos. De todo el mundo, repitió el inspector nervioso. Incluso las mías, dije con voz adusta. Pues bien, ninguna corresponde. Eso nos deja dos alternativas. Ralph Patton o el misterioso extranjero de quien nos habla el doctor. Cuando pongamos la mano sobre ellos... Mucho tiempo valioso se habrá perdido tal vez, interrumpió Poagot. No lo entiendo, monsieur Poagot. Dice usted que ha tomado las huellas de todos los de la casa, murmuró Poagot. ¿Es cierto eso, monsieur l'Inspecteur. Certísimo. Sin olvidar a nadie. Sin olvidar a nadie. Dos vivos y el muerto. Durante un segundo, el inspector se quedó maravillado. Reaccionó lentamente. ¿Quiere usted decir? El muerto, monsieur Inspector. El inspector necesitó unos minutos más para comprender. De su sugiero la idea explicó plácidamente Poagot de que las huellas del puño de la daga pertenezcan a Mr. Accrit en persona. Es cosa fácil de comprobar. Todavía podemos ver el cuerpo. ¿Pero por qué? ¿Con qué fin? ¿No creerá usted en un suicidio, Monsieur Poirot? No. Mi teoría es que el criminal llevaba guantes o la mano envuelta en un trapo cualquiera. Después de asestar el golpe, cogió la mano de su víctima y la cerró sobre el puño de la daga. —¿Por qué? Poagot volvió a encogerse de hombros para enredar todavía más un caso complicado. —Bien, dijo el inspector. Voy a verlo. —¿Qué le dio a usted esta idea? —Las fotografías que ha tenido la bondad de enseñarme. Entiendo muy poco de esas cosas y confieso mi ignorancia pero se me ha ocurrido que la posición de las huellas no era natural. No es así como yo hubiera empuñado una daga para asestar un golpe. Desde luego, con la mano derecha doblada hacia atrás, por encima del hombro, era difícil colocarla en la posición normal. El inspector Raglan se quedó mirando al hombrecillo. Muy despreocupado, Poagot limpiaba de polvo la manga de su chaqueta. «Es una idea», dijo por último el inspector, «voy a comprobarlo en el acto, pero no se desanime si no da resultado». Trataba de hablar amablemente, con voz que denotaba cierta superioridad, Poagot le miró a alejar así y se volvió hacia mí pestañeando muy alegre. Otra vez observó, «He de tener más cuidado con su amor propio». «Y ahora que estamos solos...» ¿Qué le parece a usted, mi buen amigo, una pequeña reunión de familia? La pequeña reunión, como la llamaba Poirot, se efectuó media hora después. Nos sentamos en torno a la mesa del comedor de Fernand. Poirot se colocó al extremo de la mesa, como el presidente de algún fúnebre cortejo. Los criados no estaban presentes, de modo que éramos seis: Mrs. Ackroyd, Flora, el mayor Blunt, El joven Raymond, Poagot y yo. Cuando todos estuvimos reunidos, Poagot se levantó y saludó inclinándose. Damas, monsieur, me he permitido reunirlos con un fin determinado. Hizo una pausa. Para empezar, he de dirigir una súplica especial a Mademoiselle. A mí, dijo Flor. Mademoiselle. —Usted es la prometida del capitán Ralph Patton. Si alguien disfruta de su confianza, es usted. —Le ruego encarecidamente que, si conoce su paradero, le convenza para que salga al descubierto. —Un minuto —añadió al ver que Flora erguía la cabeza para hablar. —No diga nada hasta haber reflexionado. —Mademoiselle, la posición del capitán se hace más peligrosa cada día. Si se hubiese presentado enseguida por desfavorables que le hubiesen sido los indicios recogidos, tenía probabilidades de explicarlos, pero este silencio es huida, ¿Qué significa? Únicamente una cosa, la conciencia de su culpabilidad. Mademoiselle, si usted cree realmente en su inocencia, trate de convencerle para que salga de su escondite antes que sea demasiado tarde. Flora se había puesto densamente pálida. Demasiado tarde, repitió Bajito. Poagot se inclinó mirándola a los ojos. Mire usted, Mademoiselle, dijo suavemente. Papá Poagot, es quien se lo pide. El viejo Papá Poagot, que sabe muchas cosas y tiene mucha experiencia. No he de hacerla caer en trampas, Mademoiselle. ¿No tendrá confianza en mí y no me dirá dónde se esconde Ralph Patton? La muchacha se levantó y se encaró con él. Monsieur Pagot, dijo con voz clara, le juro, le juro solemnemente que ignoro dónde está Ralph y que no le he visto ni he sabido de él desde el día de... del crimen. Volvió a sentarse, Poagor la contempló en silencio unos instantes y de pronto dio una palmada en la mesa. Bien, está bien. Su rostro adquirió una expresión dura. Ahora hago un llamamiento a los demás que están sentados en torno a esta mesa. A Mrs. Ackroyd, al Mayor Blunt, al Dr. Sephardt, a Mr. Raymond. Todos son amigos e íntimos del desaparecido. Si saben dónde se esconde Ralph Patton, hablen. Pero el silencio se prolongó y por último Mrs. Ackroyd lo rompió diciendo con voz quejumbrosa. Verdaderamente, la ausencia de Ralph es muy extraña. No venir en estos momentos, deja sospechar que hay algo detrás de todo eso. No puedo menos de pensar, querida Flora, que es una suerte que vuestros esponsales no hayan sido anunciados formalmente. —¡Madre! —exclamó Flora con enfado—. —¡Es el dedo de la Providencia! —declaró Mrs. Apple. —Tengo una fe ciega en la Providencia. Divinidad que da forma a nuestros fines, como dijo Séspero. Flora se ha ahorrado muchos disgustos. No es que piense un solo momento que el querido Ralph tenga algo que ver con la muerte del pobre Roger. No lo creo, pero es verdad que tengo un corazón confiado. Desde la infancia soy así. Me cuesta mucho creer en la maldad ajena. Desde luego es preciso recordar que Ralph se encontró en varios bombardeos aéreos cuando era niño. Dicen que a veces los resultados tardan en manifestarse. La gente no es responsable de sus actos. Pierde todo dominio sobre sí. Madre, ¿no creerás que Ralph es culpable? Vamos, Mrs. Ackroyd, exclamó Blunt. No sé qué pensar, dijo Mrs. Ackroyd, lloriqueando. Eh, todo esto me trastorna. ¿Qué sería de la casa si se descubriera que Ralph es culpable? Raymond alejó su silla de la mesa con violencia. El mayor permaneció inmóvil mirando pensativamente a la dama. El efecto de los bombardeos es terrible, sabe usted. Continuó con obstinación la señora. Creo también que Roger le ataba muy corto, con las mejores intenciones del mundo desde luego. Veo que todos están indignados, pero encuentro muy extraño que Ralph no se haya presentado. Y repito que me alegro que los esponsales de Flora no hayan sido aún anunciados formalmente. «Lo serán mañana», afirmó Miss Ackroyd con voz clara. «Hija mía», exclamó la madre anonadada. «Flora, se había vuelto hacia el secretario». «¿Enviará usted la noticia al Morning Post y al Times, Mr. Raymond?» Si usted lo juzga, acuerdo, Miss Ackroyd, replicó gravemente este. La muchacha se volvió impulsivamente hacia Blunt. ¿Comprende usted, hijo? ¿Qué más puedo hacer? Tal como están las cosas, debo permanecer al lado de Ralph. ¿No ve usted que debo? Le miraba con insistencia y al cabo de un momento Blunt asintió con la cabeza. Mrs. Ackroyd se deshizo en protestas ruidosas, Flora nos inmutó y Raymond tomó la palabra. «Aprecio sus motivos, Miss Ackroyd. ¿Pero no cree usted que se precipita demasiado? Espere un día o dos». «Mañana mismo», dijo Flora. «Es inútil continuar así, madre. A pesar de mis defectos, no soy desleal con mis amigos». Monsieur, Poagot», exclamó, llorosa la madre. «No se puede hacer algo». «No hay nada que añadir», interrumpió Blond. «Hace lo que debe hacer». «Yo lo apruebo y la ayudaré en cuanto de mí dependa». Flora le alargó la mano. «Gracias, mayor Blond». «Mademoiselle», dijo Poagot, «permita usted a un anciano que la felicite por su valor y su lealtad». «No se ofenda usted...» ...si le pido solemnemente que retrase un par de días el anuncio de que habla. Flora vacío. Se lo pido por el bien de Ralph Patton... ...tanto como por el suyo propio mademoiselle. Usted arruga el ceño. No comprende cómo puede ser eso. Le aseguro que tengo un motivo. Padre de Blas. Usted puso el caso en mis manos y no debe aportar trabas... Flora reflexionó antes de contestar. No me gusta esa idea, dijo finalmente, pero haré lo que dice. Se sentó de nuevo a la mesa. Y ahora, Miss Dems et Monsieur, dijo Poagot rápidamente. Continuó con lo que iba a decir. Compréndanme bien. Quiero llegar a la verdad. Esta por fea que sea en sí es siempre curiosa y hermosa para el que la busca con afán. Tengo muchos años. Mis facultades no son ya lo que eran. Aquí esperaba a todas luces una contradicción. Es muy probable que este sea el último caso de que me encargue. Hércules Poagot no acabará con un fracaso. Mesdames, Messieurs, quiero saber, y sabré a pesar de todos ustedes. Pronunció las últimas palabras, como un reto. Nos estremecimos todos, excepto Geoffrey Raymond, que continuó de buen humor e impávido como de costumbre. ¿Qué quiere usted sugerir, diciendo a pesar de todos nosotros? Pregunté, narcando las cejas. Nada más que eso, Messier. Cada uno de los aquí presentes me esconde algo. Levantó una mano al alzarse un coro de débiles protestas. Sí, sí, sé lo que vi. Puede ser algo sin importancia, trivial, que se supone no tiene que ver con el caso. Pero ahí está. Cada uno de ustedes tiene algo que esconder. Confiésenlo, no tengo razón. Su mirada cargada de acusación y de reto dio la vuelta a la mesa y todos bajaron los ojos ante los suyos, incluso yo. Ya me han contestado, dijo Poagot con una risita extraña. Se levantó. Les hago un llamamiento. Díganme la verdad, toda la verdad. Hubo un silencio. Nadie quiere hablar. Volvió a reír. Sed, don Mars, dijo. Y salió. Thank <laughs>